Para volver a pensar, empezar a creer. Sentí. 107.9. Ten como, más así, cuanto ganjes maulla de más así, cuan benanjes Todos los miércoles de 21 a 24 Un día. Un día Programa radial con ideología Todos los miércoles de 21 a 24 Por Radio 5 107.9 La sangre que nunca se secó en su tumba Pidiendo la justicia que nunca tuvo Los traidores tampoco durmieron Esperando el momento para obedecer a sus patrones No lo hacen solo por las 30 monedas de oro que recibirán Lo hacen creyendo que los verán como blancos Como ella, con alcurnia malganada La sangre que no murió Carga con siglos de humillación La mandan a comer tierra Ignorando que ellos son la tierra Y ahora los sicarios que los buscan no entiende de dónde sacan las fuerzas para gritar tan fuerte que ellos son parte de la luna y las estrellas, del bosque y las montañas. Que el resto se lo lleven, su plástico, sus carteles rimbombantes, su cinismo, su avaricia. Y mientras, ¿qué hacemos con el odio que se, el odio que se respira? ¿Quién tenderá una sonrisa para ellos? Y las armas que nos apuntan. ¿Quién abrazará esas manos que destilan muerte? Y los cobardes que nos entregaron, ¿qué consuelo tendrán cuando queden completamente solos? No pregunto qué pasará con los que luchan, con el corazón y convicciones para cambiar la vida de ellos y el resto por un futuro más justo. Porque ellos los espera el corazón de Latinoamérica y los brazos del mundo entero. Estamos por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos. Por Radio FM, Serras Comechingones, San Pedro. Y así empezamos a acompañar a nuestros pueblos en un día. siete Se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy. Desde lo más profundo de mi corazón. A todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica. Que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países. Y que la sientan aquí en el pecho.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 Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos coles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria No quiera su madre Soy América Latina un pueblo sin piernas pero que camina, oye Tengo los ríos, tengo mi dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto enviagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca Soy la muela de mi boca Macando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada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 en por Radio 5 107.9. Buscando un paisaje como un día, programa radial. Gustavo, ¿sí? un día, un día por Radio 5 107.9. Más señas que palabras, estamos empezando un día, este 13 de noviembre de 2019, por Radio Tinku 107.9, en el Valle Detrás de la Sierra. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Yo no sabía si decían que llovía, que se venía la creciente con toda esta seña. No, no sabía, nadie sabía, no. Pero bueno, nos terminamos entendiendo. Se ven a tiempos asiagos, ¿qué tal, cómo andan? Buenas estamos viviendo tiempos, pero bueno, hay tiempo para, para explicarnos un montón de cosas. ¿Qué tal, compañeros? Oh, hola, muy buenas noches, compañeros Muy buenas noches a los ¿Oye? oyentes también. Hoy tenemos el equipo casi completo. Así es, estamos haciendo este programa Verónica Yersún González, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Mauro Schoenfeld desde la distancia y Clarisa Murero. No Hoy, hoy tenemos uno más en el equipo Un invitado especial Que se está entrenando para hacer Un dedos mágicos más De la radio Yaku Pero lo que va a ser Porque los chicos superan a, a los grandes no, claro, que... no va a ser uno más, va a ser único Claro Claro, ah. ah, qué bien que estuve, ¿no? Me gusta empezar o sea, así, de que, que me de, gusta De cada 10 que me mando, una puede salvarse Ay, no te tires <ríe> abajo así No, no, es que me quede pensando Los de las madres me quedo, están dando vueltas Todavía estoy esperando tu devolución ¿Al aire la querés? No, <ríe> no tenemos tanto tiempo Pero hab que... hablando del tiempo ah. Hoy tenemos varias entrevistas, ¿no? Sí, tenemos varias Él es como la voz del, del reloj Tenemos varias cosas para hoy Y vamos a arrancar con Nadia Soto, que es docente de Chubut. Han pasado una, una gran represión, una semana, cuatro meses de lucha. Sí, eh. llevan un montón de tiempo en lucha los docentes de Chubut, de hecho porque ya hemos hablado con gente desde allá. Y, y el tema fue la represión, la gran represión que subieron, eh, sufrieron eh, la semana pasada. ¿no? Mm. Entonces queremos saber en cómo están... Yo vengo siguiendo la noticia y la verdad es que estaban esperando una reunión en donde no pasó absolutamente nada. Qué raro. Así que, claro. Eh, vamos a ver eh, qué piensan, cómo piensa seguir la lucha. Y, bueno, no podemos entrevistar al gobernador, a, a Sioni, para saber y piensa de, ¿De qué je? manera va a resolver, resolver? este conflicto que a, a, por ahora no lo estaría haciendo y no tiene, me parece, interés de hacerlo ya que manden a reprimir a los docentes este, ha sido una noticia bastante dura en sí. este contexto que está viviendo en Latinoamérica, enterarnos que a nuestros docentes eh, estando los antecedentes de Fuente Alba, ¿no? Que salgan hacia Bueno, hace poquito hubo un accidente que murieron dos docentes venían mm. de justamente de de de, de ahí, asamblea. ¿no? Claro. Así que, pero para que nos explique mejor todo eh, todo esto que está pasando, eh, la estamos en este momento con Nadia Soto, ya hemos hablado con ella y nos va a explicar en qué momento está, en eh, qué, eh, qué parte del conflicto está en hoy en día. ¿Qué tal, Nadia? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, eh, estamos acá, bueno, estamos comentando un poco cómo se viene llevando el conflicto a, en Chubut, y queríamos que nos cuentes en particular qué pasó la semana pasada cuando nos llegaban las noticias de esa fuerte represión que hubo. Sí, eh, la, la semana pasada se vivió una situación bastante complicada el día jueves, porque... Nosotros estuvimos ya el miércoles al tanto de que se habían realizado los descuentos en Madrid. El jueves pudimos confirmarlos también respecto de los descuentos en Trelew eh, y en las distintas regionales. Lo que se hizo a partir de una circular eh, que, que llevó adelante el ministro, eh, en aquel momento coordinador de gabinete Federico Mazzoni, fue un descuento de alrededor del 60% del sueldo de manera... Masiva, a gente que había adherido a la medida de fuerza, gente que estaba con tratamientos oncológicos, gente que estaba con licencias por distintas razones, a todo el mundo se le hizo un descuento que fue absolutamente arbitrario porque lo que ellos alegaban era que nosotros no habíamos sido eh, informados Digamos, por parte de nuestros directivos quienes habíamos estado adheridos a la medida de fuerza y quienes no entonces como ellos no contaban con la información, aplicaban un descuento generalizado a partir de ahí se realizó el día jueves una presentación también en en el en Rawson para pedir que se retrotraigan los descuentos porque la verdad que no había ningún tipo de legalidad ni de aval de hecho ni siquiera lo realizó el ministerio de educación el descuento sino que lo realizaron directamente desde el ministerio de economía eh, y bueno y en ese marco de reclamo eh, la verdad que vivimos situación una situación bastante tensa porque fuimos eh, agredidos por la policía tiraron gases, Y en ese marco también eh, un grupo de policías de alrededor de Cine policías Policía va a buscarlo específicamente al secretario gremial, eh, a, a, a nuestro secretario general, y se lo llevan. Lo golpearon, obviamente ahí, ahí adelante nuestro, y se lo llevaron a Casa de Gobierno. De ahí lo trasladaron a Trelaw, de hecho durante un momento nosotros no sabíamos exactamente dónde estaba, si estaba en Rawson, o, porque estaba también la versión de que lo habían traído a Trelaw, finalmente confirmamos que había sido trasladado a la comisaría segunda de Trelaw. Eh, posteriormente, eh, en función de, de una intervención que hizo el resto de las eh, personas que forman parte del sindicato, se lo volvió a llevar a Rawson. Eh, y ahí eh, se lo libera, se lo lleva al médico como para que lo lo vea, eh, obviamente por, por los golpes que había recibido, pero la verdad que ya generó una situación sumamente terrible, terrible. Eh, Eh, además, eh, generó una intensificación del conflicto, un, lo profundizó muchísimo porque, de hecho, en las últimas semanas eh, muchos de los colegas docentes habían se habían bajado de la medida de fuerza que es el paro, eh, habían vuelto a las aulas en pos de bueno tratar de resolver el conflicto desde el aula, muchos otros seguíamos de paro, Eh, pero bueno, en virtud de todo lo que ocurrió el acatamiento al paro durante jueves y viernes volvió a ser muy alto eh, y ahora nosotros esta semana tuvimos una reunión, nuestros referentes gremiales tuvieron una reunión con el gobierno eh, ahí el gobierno lo que plantea a partir de una cautelar que presentó el gremio y que fue recibida favorablemente por el juez Pablo Conis Eh, lo que plantea el gremio es la devolución de este descuento masivo. En función de eso, eh, lo que ocurre es que, bueno, se presenta esta propuesta a la gente, eh, se mandata, pero en realidad desde el gobierno no hay ninguna propuesta que pretenda solucionar el conflicto, porque lo que nos aseguran es la devolución del descuento masivo pero no nos garantizan que no haya descuentos a futuro o algún otro tipo de represalia para aquellos que habíamos llevado medidas de esfuerzo. Entonces podría ocurrir que se nos devuelva ahora ese dinero que corresponde alrededor de 17 días de trabajo eh, y posteriormente se vuelva a descontar. ¿no? Uh -huh. eh, además, dentro de la propuesta del gobierno lo que señala es que en el cobro de el mes de diciembre, el 20 de diciembre, se pagaría la cláusula gatillo, lo que corresponde al mes de julio. De las cláusulas gatillo siguientes no se dice nada, por lo tanto hay dos cláusulas que no se alcanzaron a aplicar en lo que es el marco de este año, y que de algún modo también vulnera nuestro derecho, porque nosotros ya venimos cobrando escalonados, es decir, estamos divididos en tres rangos dentro de lo que es el cobro en el mes, algunos estamos co cobrando casi con un mes de atraso. Eh, venimos cobrando sin la aplicación de las cláusulas gatillos correspondientes y además en el aguinaldo no se va a ver reflejado tampoco ese aumento que nos correspondía en el marco de este año, que es el cumplimiento de la paritaria del año pasado y de este año. Eh, nosotros no, no estábamos viendo aumento en este reclamo, sino solamente la, la concreción de aquello que ya se había firmado en Paritaria anteriormente. Claro. ¿Qué tal, Nadia? Buenas noches, Gonzalo. Buenas. Te saluda. Hola. Hola. Ahí, ahí me escuchás. Sí. Eh, te, eh, con la renuncia de, del ministro de Educación, Paulo Cazzutti, Eh, y ya van cuatro ministros de educación que, que renuncian ¿Qué, no sé. ¿qué me puede y, decir eh, de eso? Sí, eh, y también renunció a pedido del gobernador el coordinador del gabinete claro. la semana pasada, Federico Mazzoni eh, que bueno, que entiendo que frente a la cantidad de violaciones a lo que son nuestros derechos de, de manera sistemática y autoritaria me parece que lo que correspondía era que justamente hiciera un paso al costado porque ya la situación, eh, cuando parecía que tendía a, a, a distenderse un poco más, eh, eh, había algún tipo de medida que era brutal para con nuestro sector en particular, entonces intensificaba el conflicto. Y respecto de lo que es el ministro de Educación eh, que se asignó ahora, que es Meisner, en realidad no es ninguna persona competente dentro de lo que es el ámbito de educación él es abogado laboralista y estuvo como secretario de trabajo también eh, y de hecho actuó de manera inapropiada en numerosas ocasiones incluso presentando eh, al gremio un día a las 2 de la madrugada una situación para una conciliación obligatoria que era a las 8 de la mañana, por darte un ejemplo ¿no? Sí eh, Eh, por lo tanto, es una persona que nosotros entendemos que no es competente para ocupar el cargo, eh, y de hecho lo expusimos. Hoy estuvimos en una reunión de delegados en la región al este, a la que yo pertenezco en ATEC, y, y nosotros ahí lo que lo que manifestábamos era esto, no nuestro rechazo, porque eh, claramente las prioridades de él no van a ser las mismas que las nuestras. Claro. ¿Pero vos pensás que esto puede llegar a cambiar por un cambio o es un fusible que van poniendo otro y mientras Garcioni esté ahí eh, esto no va a cambiar? Eh, mira lo que yo entiendo es que no, porque las figuras en realidad se van reciclando. De hecho, como coordinador de gabinete, eh, el lugar que ocupaba Federico Mazzoni ahora lo va a ocupar una persona que estuvo vinculada a una causa de corrupción recientemente, la Consambrú, que es Martínez Zapata. Claro. Bien. O sea, él salió absuelto, pero todos entendemos que de fondo igual hubo eh, vinculaciones. ¿Y se llevó a nivel nacional cuando se llama a un paro nacional eh, para, para bueno eh, ayudarlo a ustedes, o sea, para visualizar, para él lo pudo llevar? ¿Han logrado que, por ejemplo, a nivel nacional eh, tenga más repercusión más allá de este paro? La verdad que mira nosotros entendemos la importancia de que esos decret y demás pero dentro de lo que es la la estructura del sindicato en realidad ha tendido a dilatar más el conflicto <ríe> la verdad que nosotros Dentro de lo que son las reuniones hemos exigido numerosas oportunidades al sindicato que nos presente cuáles son las acciones legales concretas que han tomado frente a, las, a los distintos atropellos a nuestros derechos y de eso el, el sindicato no ha hecho nada. Y desde Nación tampoco se ha generado ningún tipo de, de, de medida o, o de reunión con nuestro gremio como para poder... Eh, pensar en otras estrategias no como para resolver el conflicto eh, de hecho tuvimos eh, la muerte de dos compañeras en el camino que, eh, que la verdad que es un hecho sumamente lamentable y en ese marco se saca un paro nacional entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo porque tenemos que esperar a que ocurran esas cosas o un hecho de represión tan terrible como el que ocurrió para que efectivamente a nivel nacional Eh, se visibilice el conflicto no y el 10 de diciembre que se cambia de gobierno si bien va, va a asumir alguien afín a Arsione, ¿ustedes tienen esperanza? Eh, asume Arsione eh, okay. <risa> y, voy, y asume Fernández que están alineados eh, <risa> claro y ustedes pero igual, o sea, igual tienen alguna esperanza. esperanza nosotros no vemos eh, hay así como una intención de, de convencer de que eso va a ser la solución al conflicto pero nosotros uno de los, uno de los principios que tenemos es pensar eh, que no va a ser la implementación de la megaminería en lo que va a resolver la crisis mm -hmm. eh, que es una de las cosas que sí se están exponiendo como como posibilidad con el futuro gobierno ah. este... sí, sí <risa> <bueno>. Ay, perdón <risa> no, no, ¿no? No, sí, está bien ¿Y cómo, con respecto a la megaminería eh, Ahí en Chubut ¿no? ¿Cómo la gente, cómo lo toma esto? No, nosotros defendemos Nuestra postura de que no Que no se implemente claro. Eso por... Es algo que lo estamos sosteniendo Y lo hemos expuesto en numerosas oportunidades En los distintos mandatos Y en las actas que se realizan En las reuniones del colectivo docente sí, Por ejemplo, acá en Córdoba Se logró, mediante asambleas populares eh, Sacar la ley de en contra de la megaminería cielo abierto en todo lo que claro. es Córdoba eso está claro. muy lejos allá en Chubut de, de lograrlo sí, sí, sí, acá también eh, hay algunos documentos eh, que evitan eso y es lo que nosotros queremos eh, que, que se mantenga no claro. eh, hay ya eh, documentos elaborados y que han sido votados y demás entonces lo que nosotros queremos es que eso no se retrotraiga bien bueno eh, se ve que tienen eh, lucha para rato así que lo vamos a seguir eh, vamos a seguir en contacto nadie eh, porque bueno tienen por mucho para luchar y el tema de no vemos porque no estás contando solucionó eh, una solución próxima con el conflicto particular de ustedes así que bueno acá los micrófonos de la radio siempre abiertos para cualquier cosa que necesiten difundir Bueno, se agradece muchísimo, nosotros eh, justamente en este plan de que también queda muy poquito tiempo antes de la finalización del ciclo electivo, eh, también ya estamos pensando en lo que va a ser el, el inicio del, del ciclo lectivo 2020, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar si en este compromiso que está asumiendo el gobierno, eh, luego en la práctica vemos que no se, no se concreta? cómo vamos a, a resolver nosotros como como sector. Claro. Eh, por último, un, una pequeña reflexión sobre Chile y sobre Bolivia. Bueno, te, te puedo pasar con una compañera, bueno. que está conmigo que también es docente y que está en la militancia que creo que va a estar muy interesada en hacer un comentario. Dale, dale. Te paso con Noemí Barra, sí, que también es docente de secundario. Hola, Noemí. Bolivia, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Eh, buenas noches. No le consultábamos para ver qué si nos qué nos podían decir sobre esta actualidad que está en Latinoamérica, tanto en Chile como en Bolivia. Bien, ¿qué tal? Justamente, mira, estoy dos participando eh yo eh, pertenezco a la agrupación docente la marrón que pertenece al PTS en el CIR Unidad. Ayer estuvimos acompañando entre el una movilización en repudio al golpe de estado en Bolivia y este sábado hacemos un acto en apoyo a la a la movilización, a la huelga general, a la lucha en las calles que está teniendo el pueblo trabajador de Chile y en repudio nuevamente a al golpe de venezuela de venezuela perdón, de Bolivia. Estamos viendo cómo eh, ante la lucha que se da en Ecuador y en, y en Chile también la, la derecha se organiza y avanza, en este caso en complicidad con el ejército y la policía y la iglesia, eh, avanza sobre Bolivia en un golpe de Estado. Eh, repudiamos este hecho, repudiamos... Las escenas de suma violencia hacia la clase trabajadora en chile vemos como las y los estudiantes unidos a la clase obrera están movilizados en las calles eh, y en bolivia como el ayer eh, y antes de ayer el hábito salió a las calles eh, como están siendo reprimidos fuertemente por por el ejército por la policía pudimos este accionar que consideramos que Como lo hemos planteado acá en Chubut, también, la salida de la clase obrera es en las calles, es la movilización masiva, el, el pueblo en, en Chile está cansado de, de la de la dictadura, de la de la um, herencia de la dictadura y salió a las calles, bien mencionaban que no son 30 pesos, son 30 años, esto habla del hartazgo, de la desigualdad. Como mencionaba antes Nadia, eh, Chubut está atravesando una crisis en la que estamos en, inmersos en números con índices de pobreza cada vez más grande con un salario eh, básico a la, a la baja con paritarias que tuvimos que pelear para que sea para que sean abiertas y, y que no están cumpliéndose y pero bueno acá las conciones buro, burocráticas las conducciones sindicales detienen esta salida a las calles, de hecho firmando el pacto social nos han desmovilizado, han hecho la plancha, eh, pero bueno, el, el hartazgo en algún momento se va a hacer sentir y yo creo que vamos a, a salir a las calles, Ecuador, Chile, Bolivia, el pueblo trabajador marca el camino. Claro, claro. Bueno, mil gracias, eh, bastante claro, y bueno, compartimos todo lo que dijiste. Un gran abrazo y acá quedan los micrófonos abiertos para cuando necesiten. Muchísimas gracias por la comunicación. Abrazo. Abrazo, fuerza. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Y en los campos de Trelew nació una flor colorada. En los campos de Trelew nació una flor colorada. Guerrillera y socialista, guerrillera y socialista como que Che Guevara guerrillera y socialista, guerrillera y socialista, como QDH Guevara. Dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga, dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga. Pero nosotros sabemos que allá en tren fusilaron a 16 compañeros, pero nosotros sabemos que allá entre le fusilaron a compañeros. Son sus gritos dieciséis, gritos que son gigantescos, son sus gritos dieciséis, gritos que son gigantescos, que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Vamos a preguntar una vez más al Señor del Cielo. Parece que no quiere, así que lo vamos a tener que hacer nosotros. Cuando quede el Dios del Cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando quede el Dios del Cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que pobre pobres con manjánidos, ricos, mierda, Que la tortilla se vuelva, que los pobre con manjánidos, y mierda mierda. Carlos Alberto Astudillo Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar estás la escuchando un día muevan las industrias las industrias muevan las industrias cuando vino la miseria los echaron les dijeron que no vuelvan más los obreros no se fueron se escondieron rodean por nuestra ciudad las industrias muevan las en un día programa con ideologías eh, no hicimos no anunciamos toda la gente que va a estar, así que los vamos a sorprender. Claro, okay. bloque a bloque hoy mismo. Bloque no a... Claro. Pasa de que Latinoamérica nos está pasando por arriba y, y tiene que entrar todo porque nos tenemos nos debemos a, a contarle todo lo que está pasando a la gente en primera mano. Y como ustedes saben, venimos siguiendo de muy cerca el conflicto en Chile Así que vamos a hablar una vez más con Roberto Gess Ella es casi un columnista A esta altura es casi un, un columnista un día, nuestro sí. Exactamente eh, De Radio Umbral, de la mítica y querida para mí Radio Umbral Así que él nos va a contar cómo es el día a día, cómo sigue hoy en Día Chile Después de que ayer salió hablando eh, Piñera, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola. Eh, bien eh, gran saludo para todos y todas los hermanos y hermanas argentinas y chilenos que vienen allá también bueno. Gracias, gracias. gracias. Eh, Roberto, contanos Ayer habló Piñera, estaba todo el mundo muy expectante algunos tuvieron la ilusión de que iba a renunciar y parece que redobló la apuesta nomás A ver, eh, eh, desde acá de la tierra de los rumores <risa> eh, hay varias eh, varias explicaciones a esa situación una es que derechamente él buscaba eh, decretar estado de sitio y llamar nuevamente a militares a la calle y que aparentemente contó con el respaldo del ejército y eso se vio entonces impedido para hacerlo la otra versión dice que desde el Congreso le habrían dicho que eh, se iba a producir un quiebre total, iban a impedir cualquier tipo de solución eh, pacífica a este tema. Y que habría optado entonces por hacer este acuerdo medio híbrido, eh, en lo que él llamó un acuerdo a la paz y nueva constitución, que la verdad las cosas que mantengan las fuerzas policiales reprimiendo no hay paz y que de nueva constituciones la verdad es que solo implicaría una especie de reforma, un maquillaje ¿ya? Sí. porque en lo que se ha avanzado mientras tanto a nivel de, de ciudadanía se han efectuado cabildos, reuniones, asambleas a nivel de población, a nivel de colegios profesionales a nivel de sindicatos, a nivel de profesores y toma mucho, mucha fuerza la idea de primero partir con un plebiscito de entrada donde se vote eh, por una nueva constitución y en segundo término por el mecanismo eh, para que se esta nueva constitución ya idea principal en este minuto mayoritaria es una asamblea constituyente uh -huh. eh, formada por representantes de, de la ciudadanía desechando la idea de la izquierda de perdón de la derecha eh, más liberal que quiere eh, una convención constituyente así como un, te, un panel de expertos digamos ...y del Congreso Constituyente... ...que es la idea del gobierno... ...que es decir, que aquellos mismos que nos trajeron a este punto... ...sean los que redacten una constitución... Mm. ...claro... ...risar el ...ahora, riz, perdona... No. Una, ...una cosa súper importante... ...la verdad las cosas que ayer... ...no solamente habló Piñera... ...sino que ayer se vivió un paro nacional en Chile... ...claro, sí, sí... ...¿ya? Sí. ...o sea, eso... ...para mí lo relevante de ayer no fue... ...que Piñera haya salido a decir... ...que... ...que lo que él quería sino lo relevante fue que hubo un paro nacional que en algunos gremios fue de un 100% Bien. ya que hubo gran presencia en todo chile ya estamos hablando de no solo de santiago sino que en lugares que tradicionalmente son muy tranquilos claro. qué tal roberto ¿Ya? buenas noches eh, gonzalo te saluda cómo andas Eh, justamente eso, Hola Gonzalo Justamente eso te iba a comentar El tema de que a Piñera es Como que se le está presionando De muchos lados eh, Y hasta cuándo No va a dar un paso al costado A ver, en este minuto eh, eh, Hay que ser bien Hay que usar la estrategia Si Piñera se va hoy día, renuncia Asume su ministro del interior Hasta el término del mandato Es decir, viene a ser casi lo mismo Ajá. ya si piñera renuncia por ejemplo después del 21 de noviembre en cambio asumen otras autoridades que están obligadas a llamar a elecciones en 60 días por lo tanto intentar que hoy día en estas semanas renuncie piñera eh, sería bastante suicida claro. ya o sea porque estamos amarrados por una una normativa no se puede modificar entonces la opción es esperar y usar esa misma normativa para que no esté piñera a cargo del proceso de elaboración redacción y aprobación de una nueva constitución claro. eh, se, se sabe Ahora, la las... única manera si sí. sí, perdona la única manera que eso se produzca es manteniendo el nivel de movilización o sea por ningún motivo bajar la movilización porque claro. en el momento que se baje los acuerdos políticos que se van a tomar no van a pasar la cuenta claro y el tema es la represión ¿no? la represión herida muerta o sea, mira otra cosa ayer también se filtró un, video, un audio del jefe de la policía chilena de Carabinero donde él respalda a sus hombres y dice que no va a dar de baja a ningún uniformado el propio director general mmm Y ese audio fue confirmado como real por parte de la Dirección de Comunicaciones de Carayner. O sea, no es algo falso, no es algo inventado. Y esto significa que él es lo que está diciendo nos mandamos solos y si alguien se manda una, un error, lo vamos a proteger. Bueno, con esa declaración de principios está claro que no, no podemos esperar que, que haya una menor represión o que esta sea un poco más más eh, criteriosa Creo, es terrible pensar ayer cuando él llamaba a la gente que ya había pasado a retiro a que eh, a que vuelvan a, a la institución ¿qué legalidad tiene eso? ¿se puede hacer así simplemente? Eh, a ver, en principio no se debe, no se podría hacer la propia ley establece eh, bajo qué circunstancias se puede reintegrar personal retirado ¿Ya? y se está hablando de situaciones eh, de emergencia catástrofes naturales o ese tipo de situaciones ahora, aquí tenemos casos de uniformados que han sido eh, formalizados y condenados por delitos por delitos comunes sí. ya o sea, hay un, lo que nosotros denominamos el Paco Gate o la gran estafa del de, mando de Carabinero donde están procesados alrededor de 33 generales ya sí. si esos generales regresan a la institución por este mecanismo que pretende usar piñera eh, claramente eh, el tema se va a ir De las manos de todos claro porque si ya en las calles se ven que están haciendo lo que quieran me imagino en esa circunstancia es que va a operar va a operar el criterio de que se mandan realmente solos claro. ya o sea lo que lo que hoy día la ciudadanía eh, no, no, no puede no tiene ningún mecanismo de defensa frente a la actuación um, ayer o antes perdón salió un fallo de la corte de apelaciones de antofagasta que eh, prohibía el uso de armas no letales balines o perdigones en eh, manifestaciones pacíficas inmediatamente salieron a interpretarlo diciendo que Eh, salvo cuando se atentara contra la vida de civiles o de carabineros, o se atacara instituciones públicas o privadas donde hubiera eh, personas. Eso no lo dijo la Corte, la segunda parte no lo dijo. Entonces, claro. con esa interpretación eh, queda un, un espacio muy ancho para decir bueno, yo le disparé porque me estaba atacando, estaba poniendo en peligro mi vida o estaba poniendo en peligro la, el edificio que donde hay personas, y justificar nuevamente lo que ha sido la represión. O sea, yo, yo les voy a decir algo, que acá se dice. Hay más de 200 personas heridas en sus ojos. Ninguna estaba encapuchado. Ninguna. Hmm. Ninguna portaba elementos inflamables o armas de ninguna clase. Ninguna. ¿Qué? Es decir, eran manifestantes pacíficos. ¿Ya? Entonces, si, si se, se ha dado esta situación, perfectamente podría repetirse nuevamente de que la policía atacara a manifestantes pacíficos. Solo que esta vez ya saben que deben cubrirse y decir, me atacaron primero, nos defendimos, defendimos la, la propiedad pública o privada. Entonces, esa interpretación que le dio el gobierno, que además es ilegal, porque en Chile ninguna autoridad va interpretar fallos judiciales solo las autoridades judiciales ver, eh, Roberto, para pasar el limpio ante, ante un paro general eh, el presidente sale a amenazar directamente ¿saben lo que dio esa impresión ayer? de que no dijo nada ¿Mm. ¿ya? ¿ya? Sí. O sea, Igual eso escuché es, una, una parte que me asustó que en donde decían que iban a empezar a, a hacer querellas a quienes estén manifestando, a quienes obvio rompan algo y a quien hablara de ellos Y ahí están los periodistas. No, el problema también. es que eso espéren que eso lo tenemos desde la Ley de Seguridad Interna del Estado, lo tenemos desde que se desde que asumió Pinochet. Pues ah. solamente le han hecho modificaciones. Ahora, en el caso concreto, el 19 de octubre Eh, ya se empezaron a a presentar las primeras querellas y la ley de seguridad interior del Estado es tan amplia que en realidad permite perseguir no solo al que al que efectúa alguna acción sino que también a, a periodistas como dices tú y a personas eh, que hablen en la calle que su opinión entonces es una ley que, que fue hecha en dictadura y que por lo tanto se aplica en situaciones en que nuevamente florece dictadura claro Ahora lo que se ve en la calle es que la gente no está dispuesta a dar un paso atrás, ¿no? No, o sea, si ustedes vieron las imágenes, la Alameda ayer se llenó, eh, les insisto, lugares donde no habían Puerto Montt, Linares, Talca, Talca tal es una ciudad céntrica de, de, de Chile, ¿ya? Que es tradicionalmente un núcleo de derecha en las votaciones, pero lleva un mes de realidad O sea, un mes en que han destruido todo. ¿Ya? atacaron la municipalidad, las sedes políticas de la derecha, han cortado el camino, todos los días hay manifestaciones. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta que esto no es una cuestión ciudadana, no es una cuestión ni siquiera eh política, dije por un partido político, o por una ideología. Mm. ¿Ya? Ahora, mañana me voy a adelantar. Mañana se cumple un año de la muerte del asesinato de Camilo Cardenas asesinado por carabineros, por un policía durante un operativo en que se pretendió hacer aparecer como un enfrentamiento primero luego como una persecución por causa de un delito que nunca existió y que finalmente se reconoció que había sido acribillado eh, eh, mientras se encontraba en el defenso eh, evidentemente que hay manifestaciones todo Chile, llamadas ya, y que evidentemente que en ese momento vamos a tener al frente a quienes portan el mismo uniforme de los que asesinaron a la Catrillanca entonces no va a haber manifestación pacífica posible mm. yo hago la comparación y es como el caso de Santiago Maldonado mm. ¿ya? o sea, no no, se, no, no hay justicia ha pasado un año Y en este minuto todavía no hay justicia y todavía existen versiones que hablan de que fue sorprendido robando autos, que hubo enfrentamientos. Entonces, la gente sabe que tarde o temprano esto se va a olvidar, que va a salir una condena irrisoria y que finalmente no va a haber esa esa justicia que, que, que el crimen exige entonces mañana lo más probable es que ustedes se informen de que, como decimos nosotros quedó la escoba en todas las ciudades de Chile ¿Puede ser que la diferencia esta vez es que el pueblo no está dispuesto a, a, a comerse ninguna a, a que las cosas siguen igual? O sea, es evidente ah. ¿Ya? Ah, eh, ya no hay o sea, hoy día hay cero credibilidad porque el gobierno por los partidos políticos por los medios de comunicación tradicionales por la iglesia o sea vida si tú preguntas en quién cree la gente te dice cosas como los bomberos eh, los los medios digitales ya y para de contar no hay no hay que entonces si sale alguien diciendo eh, un mensaje de, de paz o si sale alguien diciendo en la, en la televisión para que ustedes más o menos vean los noticiarios de televisión transmiten una hora de absolutamente de imágenes de saqueo, de violencia ni un ni una imagen de las marchas solo saqueo y violencia mm. y la gente no les cree ¿Ya? y no les cree en el sentido de que al otro día hay una marcha y vuelve a ir gente Y como te digo, ayer se juntó demasiado y estoy seguro que mañana va a haber también. El día viernes hay otras actividades, los fines de semana también hay actividades. Mira, se unen de repente, eh, yo les contaba, barras de distintos clubes. Ah, perdón. No hay fútbol. Eh, el, el equipo chileno de la selección nacional eh, no aceptó ir a jugar un actoso con Perú a raíz de la situación que vive Chile. Eh, los equipos están resolviendo no jugar a una nueva fecha del campeonato nacional eh, se intentó ayer jugar un partido sin público y los funcionarios del estadio se negaron ya entonces eh, esos estamentos que son tan a hay una posición clara que no se resuelva mientras no hayan mientras sigan existiendo heridos y muertos no se puede volver a la normalidad mm qué es lo que pretende el gobierno y, los, y lo, las autoridades ¿ya? bien, Roberto la verdad que gracias por informarnos gracias por la tarea que vos y un par de medios eh, allá en Chile medios digitales están haciendo para que eh, el mundo sepa lo que está pasando y no ocultarlo desde acá una vez más toda nuestra solidaridad y bueno seguimos en contacto porque nosotros también queremos que las cosas cambien en Chile por esos 30 años se les agradece mucho y antes de terminar quiero enviar un gran saludo a los hermanos bolivianos que ojalá recuperen la democracia que les, han, les robaron hace un par de días que este golpe blanco que les dieron no florezca no no llegue a buen resultado Porque la verdad es que Bolivia tiene muchas cosas que le interesan a, al imperio. Y sería terrible que volvieran a pasar por lo que pasara. Totalmente. Okay. Vos sabés que acá en, en el Valle Tras la Sierra hay una comunidad boliviana, acá cerca en Villa Dolores. Y en un ratito más también vamos a hablar con Victoria Vela, que uh -huh. es Mujeres de Pollera ahí en Bolivia, así que se lo vamos a transmitir. Un gran abrazo. La lucha es de toda Latinoamérica. Ah, abrazo. Tal cual. Abrazos, Abrazos compañeros y un compañeras. Día. un día por Radio 5 107.9. Gordite. Pon el monito mía y al despertar en la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a los poetales Embraderas y flores que son como talismanes el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, Escavale Voz de la guitarra mía Que traïgan aquí, que diguin que estoi d'ara i que me traïgan aquí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 Y países y ahora está el turno de Uruguay porque estamos en línea con Fernando Gambera, <coughs> perdón que es secretario de Relaciones Internacionales del sindicato PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, que va a estar por Argentina. ¡Oh, ya está! Ya está, bueno. Hola, Fernando Gambera. La voz estás en Buenos Aires? Sí, este, estamos junto con Juan Castillo Que es un compañero senador, ex, ex dirigente sindical también Ahora hace unos años que senador por el Frente Amplio Y bueno, además de, de tener algún contacto con, con la prensa local Nuestra intención ha sido, y lo hemos podido hacer durante el día Con la ayuda de algunos compañeros de aquí de Argentina Este, conversar con, con uruguayos de acá y de alguna manera estimular a que sean partícipes de, de las elecciones de la segunda vuelta en Uruguay el 24 de noviembre, en el entendido de que, bueno, creo que nos jugamos mucho, sobre todo para que no retroceda el país en la agenda de derechos y, y en las avances, este, los avances que se han conquistado en el Uruguay que de alguna manera ustedes son son para nosotros un aprendizaje de lo que sucedió aquí durante cuatro años de gobierno de Macri, ¿no? y bueno, tratando de contagiar en ese sentido por acá con, con los uruguayos y tratando de ver cuestiones organizativas también que puedan facilitar la, la concurrencia de, masiva para que puedan votar allí en Uruguay. Claro. ¿Qué tal Daniel Gonzalo te saluda? Fernando, eh, Fernando. Oh, Se me están cambiando todos los papeles Porque estaba viendo Fernando, ¿qué tal? Eh, estaba viendo que Daniel Martínez Ha sacado el 39,02 en primera vuelta Y le sigue Luis Lacalle del pop Con 28,62 eh, En la segunda vuelta El que por un voto se gana Sí, efectivamente En el año... En fin, de la década del 90 eh, de alguna manera se construyó un relato en uruguay y se facilitó este un plebiscito que pero bueno, la población eh, por mayoría terminó probando que eh, incluyó este fenómeno de balotaje en uruguay que hasta el año 99 no había no había habido ¿no? Sí. claramente este tiene algunas particularidades diferentes a a, al resto de los ballotage conocidos en, en otros países y uno que se destaca es que por más que uno que, que un partido saque 10 puntos de ventaja al segundo eh, igual tiene que ir a una segunda vuelta eh, para de alguna manera enfrentarse al segundo este, teniendo que lograr eh, la mitad más uno ¿no? sí, y entonces en lo que estamos embarcados de aquí al 24 de noviembre por eso que si bien el Frente Amplio se ve ahora de alguna manera remontando una diferencia por la suma de los partidos de oposición que han hecho un acuerdo eh, hay que destacar que tiene el 40% de aprobación en la primera vuelta que es una base que para nosotros es importante más allá de, del resultado final también ¿no? pero bueno, en esa pelea en la que estamos Eh, y que de alguna manera pauta la preocupación que tenemos los trabajadores por ejemplo eh, en temas fundamentales para nosotros, ¿no? que no haya retroceso en cuanto a, a, a la libertad sindical a la, a la protección del fuero sindical, pero sobre todo eh, a lo que se ha desarrollado en estos 15 años del 2005 para acá... Es, es la lo que nosotros llamamos la ronda de consejos de salario en el marco de la negociación colectiva, que sería asimilable a lo que ustedes aquí llaman paritarias, ¿no? Claro. Y que eh, al cabo de 15 años han pautado un crecimiento salarial por encima de la inflación, o sea, una recuperación salarial en 15 años de más de 50%. ¿verdad? Y eso además tiene influencia directa sobre el nivel de jubilaciones, porque por constitución en el Uruguay... Eh, Bueno, eh, eh, en, en enero de cada año se deben ajustar las jubilaciones de acuerdo al índice medio de salario. Y naturalmente que el índice medio de salario es un resultado de cómo nos va en la, en la ronda de, de negociación colectiva a los trabajadores en actividad. Bueno, estas son, entre otras cosas, de la agenda de derechos y, y demás que para el, particularmente los trabajadores de hoy y los trabajadores de ayer son cuestiones centrales que no queremos retroceder en cualquier hipótesis ni en ninguno de los escenarios, y ni hablar de una serie de de, de, de avances que hubo en el país en la agenda de derechos, que bueno, no son de la plataforma eh, más directa del, del movimiento sindical, pero que el movimiento sindical ha sido partícipe y ha acompañado esas luchas como son de la ley de aborto que es una de las luchas centrales del movimiento feminista lo que significa para, para muchos en la sociedad uruguaya en lo que es la, la aprobación de la ley de matrimonio igualitario eh, y así este, otras leyes que de alguna manera han ido en el sentido de un país más inclusivo de, y de reconocimiento de igualdad es en ese sentido que, que estamos dando esa pelea tratando de que, de que, bueno, evitar en cualquier escenario este ningún retroceso del Uruguay, porque eh, en, en estos años creo que ha, ha marcado una diferencia en cuanto a esos procesos. Claro. Vos sabes que la otra vez estábamos hablando acá en, en, el, en el grupo, hace unas semanas nos tocó hablar con, con un compañero boliviano y jamás se nos ocurriría haberle preguntado si había posibilidad de un golpe en, esa, en ese país y ahora tenemos la obligación de, de preguntarte ¿hay posibilidad de un golpe en, el, en Uruguay? ¿un golpe de Estado? perdoná que, que lo último en la mitad eh, perdí un poco la voz pero me estabas preguntando de... con las experiencias de Bolivia en, en todo lo que es Latinoamérica sí. ¿cómo está Uruguay? y si hay posibilidad de que haya un golpe de Estado en Uruguay Bueno, no uno tiene que creer que, que las instituciones tienen la solidez en, en función de de los acuerdos sociales que, que hay de que de qué en la medida en que no se preserven las, los, los equilibrios institucionales bueno siempre son los lo más débiles los que terminamos pagando los precios más caros ¿no? claro. ahora está claro está claro que que bueno, que hay sectores de la de la, de, de la sociedad de nuestros países que, que evidentemente no quieren aceptar que, que, la, que nos estamos nos encaminamos hacia esa ese rumbo que yo decía de países más justos y más inclusivos claramente ese, esa es la razón que está justificando o que está detrás del golpe de estado en bolivia eh, hay un, una fuerza del poder económico y de, de las grandes terratenientes solventada a, a la vez con la fuerza la fuerza militar y la fuerza armada que, que, que de alguna manera está impidiendo que, que soberanamente los bolivianos este, vayan tomando decisiones en qué camino recorrer. Si nosotros estamos vacunados o no sobre eso, aseguro que no, que el, la vacuna no la tenemos porque no, no se ha inventado, o sea, nosotros... No, Podríamos trabajar para que haya anticuerpos en la sociedad que eviten eso, pero tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Como, como forma de alerta para, para el Uruguay. Eh, en pocos meses el comandante el excomandante en jefe del ejército, que fue destituido por el presidente Vázquez porque encubrió a un torturador de la dictadura, confeso en un tribunal militar, creó un partido y sacó el 10% de los votos en la, en, en la primera vuelta. Y es ese líder, ahora líder, de un partido político, Manini Ríos, que ayer declaró que, que en Bolivia la, las Fuerzas Armadas y la Policía se habían puesto del lado del pueblo. Y yo creo que eso denota que tiene, por lo menos, un, una concepción de la democracia bastante diferente a la que profeso yo y profesamos los trabajadores, porque mal o bien, más allá de las opiniones que puedan haber respecto a lo que pasó en la selección en Bolivia o no este Evo Morales es el presidente electo legítimo y con y con el apoyo popular hasta enero del 2020 y sin embargo eso para él pasó de largo y, y, y dice que la hoy, hoy lo que está sucediendo hoy y ahora en este momento en Bolivia en donde las fuerzas policiales y militares no dejan a, a los congresistas poder asumir sus bancas y tomar las decisiones que tienen que tomar claramente habla de que no están no están ubicadas al lado del pueblo sino en una actitud mesiánica que ya conocemos de los tristes años de dictadura y de plan Cóndor en nuestra región en donde decían que ellos venían a pacificar eh, lamentablemente hoy tenemos un fenómeno Eh, eh, par, llamado partido político cabildo abierto en Uruguay que tiene en, en algunos de sus líderes esa misma actitud mesiánica y esto eh, es la demostración palmaría de lo que decía nosotros creo que tenemos que generar los anticuerpos necesarios en la sociedad pero eh, Uruguay no está eh, para nada vacunado de, de situaciones como las que se están viviendo en la región y tampoco este, de situaciones de represión como le tocó vivir aquí en Argentina en los últimos años como se están viviendo hoy aquí en, en, en Chile este, ante la protesta popular. ¿no? Claro. Claro. Fernando, me imagino, porque estamos reviviendo, uno pensó que, que todo esto era pasado, ¿no? Que, no que todas estas cosas le íbamos a ver solamente en un manual de historia que lo tuviera. Recuerdo, por ejemplo, que no sin... Cierta, incluso envidia se habla de que uruguay era la suecia nunca me acuerdo si era la suiza o suecia eh, eh, latina no eh, me acuerdo y eso incluso ustedes igual los atravesó los atravesados los milicos eh, vos que sentís vos personalmente al ver estas imágenes las de chile el golpe de estado en bolivia y eh, Y que, por ejemplo, la derecha, como decís vos, de repente hacen un partido, eh, toman un, hay un 10% que los apoya. ¿Cómo vos personalmente, me imagino militante de siempre, sentías al ver todo esto? No sé si yo te escuché bien del todo, pero yo estoy convencido que, que lo que se está viviendo en este momento en América Latina este, responde tal vez a una combinación de factores que que bueno, es para para que existan foros por ahí que puedan deliberar largo y temido pero bueno, para hacer un algo sintético acá para mí se combinan, esto es una opinión muy personal pero se combinan dos este, factores que se, me parece que se repiten en los países de, de toda nuestra región y por un lado es que la derecha aplicó un plan este evidentemente orquestado en algún lugar de poder para quien sacara sus conclusiones hoy día eh ese poder está muy diversificado, logística, mediante y demás. Quién sabe dónde estará, pero no importa. La cuestión es que la evidencia es que, que ese plan ese plan está orquestado y que tiene factores que se repiten en varios de nuestro país. Por ejemplo, este la la la, la actitud machacona en medio de grandes medios de comunicación que repiten todo el tiempo de cada vez se vive peor. Y que cada vez hay menos convivencia ciudadana, que cada vez hay más violencia, que cada vez hay más delincuencia. Eso combinado con la, la siembra de una semilla que ha sido este, terrible para todos nuestros países, que es el odio. ¿no? Y que ustedes aquí les llaman la grieta, en otro lado no le hemos puesto nombre, pero que en realidad terminan enfrentando sectores de la sociedad que no tienen intereses diferentes, pero que nos encuentran a veces enfrentados por intereses que fueron fabricados por ese plan, como forma de, de, de, de justificar después desbordes como lo que pasan en Bolivia o en Chile o, o, o demás, o como forma de justificar la aparición de esos liderazgos mesiánicos que dicen que vienen a pacificar. Claro. Eso es la nueva derecha, combinado con un problema de la izquierda a nivel regional también, a nivel continental, que es que no, no ha tenido capacidad de renovación de, de, de liderazgos y que de alguna manera también progresivamente... Bien, no conscientemente obviamente pero progresivamente eh, la, el ejercicio del gobierno central de la región y demás fue haciendo que las acciones políticas progresistas de izquierda fueron quedando como un poco ado o, o lejanas de, de, las, de las fuerzas sociales que se mueven en la, en la sociedad y que de alguna manera le fueron quitando posibilidades de entramado social y de inserción cercana a la gente, no cercanía a la gente. Claro. Y eso le dificulta un relato que pueda hacer que la gente se apropie de los avances que hubieron y lo sienta como uno propio y los defienda como tal. ¿no? Y me parece que un poco ese es un eje que se repite a lo largo del continente y que, y que bueno, ahora que debatir entre todos Y, y encontrar respuestas para poder este, revertir situaciones que se nos vienen planteando en los distintos países con cada uno con sus situaciones particulares, pero pero que pero que son de restauración de, de, de, de, de, de, de, de posiciones muy conservadoras, ¿no? Claro. Eh, recordemos que estamos hablando con Fernando Gambera, Eh, de, desde Uruguay por el 24 de noviembre que vienen las elecciones eh, y ¿dónde vota el uruguayo acá? ¿a dónde tiene que ir? ¿Eh? ¿dónde vota un uruguayo? Sí, acá, en Argentina, ¿puede ir a la embajada? no, lamentablemente eh, a los sectores progresistas nos tocó perder porque bueno a veces pasa, no no hay nada más sin apuro que el haciendo la historia y promovimos un plebiscito que, que, que hubiera voto consular en Uruguay ese plebiscito no, no no tuvo suficientes votos favorables tenía que tener la mitad de, más uno de los votos, no, no salió hace claro. dos años atrás y seguimos siendo uno de los pocos países que que siendo hijos todos inmigrantes y que seguramente aquellos que tienen eh, los papeles hechos votan en Italia, en España y en varios lugares este, en, en, en los consulados, bueno en el Uruguay no puedes votar si no vas al territorio uruguayo y a tu lugar de acuerdo al documento en ese sentido este, lo que estamos trabajando es eh, beneficio eh, eh, hay, hay recitales eh, de artistas a nivel allá en Uruguay el martes hay un recital con con una cantidad de artistas que van de modo solidario para con una entrada de 150 pesos uruguayos, todos podamos colaborar para hacer un fondo para de alguna manera solventar a aquellos uruguayos que tengan la las la, la ganas de votar y, y, y, y, y, y, y la esperanza de poder influir y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y cumplir con ese deseo de votar pero no hay más de que trasladarlos y que vayan a a, el, a la jurisdicción que le corresponde de acuerdo al documento electoral que que tienen, que tienen en vigencia ¿no? perfecto, y, y si nos está escuchando alguno, uruguayo ¿cómo se conecta? ¿Cómo se, con, ¿con ustedes? o ¿con, con quién? si, ¿Sí, hola si, sí, le preguntaba que si nos están escuchando y quieren acceder a este beneficio, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros estamos este, por las redes y demás este, pasando una placa que tiene teléfonos. Hay una... Eh, en un, no tengo la dirección aquí a mano ahora, pero en la eh, cerca de, de la Plaza del Congreso. Hay un, un lugar, una oficina, en donde pueden así registrarse. Eh, eh, eso es naturalmente con la adhesión simultánea al Frente Amplio y y este y ahí le iban a indicar eh, los términos pero bueno, ya se está manejando incluso que va a rondar un costo de mil pesos ida y de vuelta en el caso de Bukebus y un poco menos en el caso de las otras empresas de, de, de cruce del, del río, claro. pero me comprometo que si bien queremos fuera de línea yo les le pido a los compañeros de aquí de, de Argentina que están organizando eso que le pasen esa, esa placa que está figurando en redes para que ustedes si quieren la puedan difundir la, di la difundimos por radio por, por las redes y cualquier cosa le pasamos acá si nos llaman todos los contactos de, de, que nos van a mandar a ustedes eh, Fernando la verdad que es un gusto hablar con vos eh, bueno suerte para el 24 y ya estaremos hablando luego de las elecciones a ver cómo cómo fue. Bueno, este, un agradecimiento grandísimo que nos den esta posibilidad y, y un gusto, un gusto haber estado conversando con ustedes con algunas reflexiones que, que bueno, sé que algunas son debates abiertos que, que seguramente tendremos que seguir hablando con ustedes también acá acá también Estamos nosotros atentos a, a lo que significa eh, el arranque de un nuevo gobierno y de una, una esperanza que, que palpamos aquí entre los compañeros y que, que es una construcción también, así que... Y un aprendizaje para los demás, para nosotros también. Así que un gustazo haber estado con ustedes y a la orden, a la orden. Bueno, nosotros acá también, eh, a, a disposición de lo que está se necesiten. Abrazo. abrazo. hasta luego. Un día. Adiós, un hola, día. ¿no? No radio Tinku 107.9 a oh. Información, música sentimientos pasión por la radio acá estamos dos miércoles de 21 a 24 por latín tu fende comunitaria de mina clavero como siempre en acción y compromiso un día en su sexta temporada y en latínú bien me haces bien me haces bien basta ver el reflejo de tus ojos en los míos cómo se lleva el frío me haces bien me haces bien me haces bien me haces bien me haces bien me bien Me haces bien Me haces bien estás escuchando un día Radio Tint Búscanos en Facebook Como un día, programa radial Como un día, programa radial. pidito urgente quiero decirles que 471 168 15 50 52 21 para comunicarse con un día por internet la aplicación latín q desde play store en tu celular o radio tincu punto blogspot .com. bueno ya ya se viene el estallido eh, la gente que nos acompaña cada miércoles sabe a qué nos estamos refiriendo eh, le abrimos el micrófono a Mario Sadrás, nuestro compañero de Radio Gráfica desde Buenos Aires. Mario. Buenas noches, compañera. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos allá y a todas las compañeras en el estudio? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, estás, bien, bien. Bueno, bien, qué sé yo, no sé. No no te podemos responder eso. Está pasando o sea, de todo, ¿no? Mario. Este Sí. Hace apenas una semana, llegando llegando el fin de semana, mientras se desarrollaba el encuentro del promisorio Grupo de Puebla, un, un grupo de líderes latinoamericanos progresistas aquí en Buenos Aires, recibíamos la, la feliz noticia de, por lo menos de la liberación de Lula Silva, no así el desprocesamiento en todas las causas, eh, recordemos que la da Silva decidió no escapar, decidió quedarse en Brasil... Y, y afrontar todas las consecuencias de lo que significa recordemos que murió su nieto eh, mientras sí. Lula estaba preso recordemos las las dejaciones a las que fue sometido porque él quiere necesita y puede demostrar su inocencia de la construcción que el, el corrupto fue moro que, que el infeliz de bolsonaro eh, y tuvieron que hacer para para poder ganar las elecciones e instalar el plan colonial en la poderosa República hermana de eh, la República Federativa de Brasil no terminamos de festejar con eso y los mismos poderes que instalaron a, a, a un este fascista como Bolsonaro un criminal como Bolsonaro hacen que a punta de pistola el presidente Evo Moral, Morales y Lineras su, su vicepresidente tengan que renunciar bajo un baño de sangre que es lo que quiso evitar Evo Morales precisamente con esta renuncia ...con persecuciones con ahí no se sabe ya qué cantidad de muertos hay gente desaparecida y tortura a la par que estábamos viviendo esto un, un escenario muy similar en chile en donde el vergonzoso papel de la organización de los estados americanos la oea este fue cómplice eh, instalando la posibilidad de que hubiese habido eh, que, que las elecciones que el 20 llevaron a un cuarto mandato a, a Evo Morales fuera estuvieran viciadas de algún tipo de de corrupción. No obstante, no haberla, Evo Morales el domingo a la mañana decide decide este llamar a elecciones de nuevo, pero ya era demasiado tarde. O sea, eh, no, vos no te puedes presentar y vos tenés que renunciar. Esto con las fuerzas policiales costadas por el imperialismo, por el imperialismo hay algo que está por verse y es la complicidad de de funcionarios del Estado argentino, entre ellos el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que dos meses atrás recibiera a Ivana Trump, en donde también estaba Camacho, que habría que explicar qué hace el macho Camacho, es quien entró con una biblia de uno de los promotores espirituales, este golpe inmateriales, este, sangriento golpe en la hermana República de Bolivia, y todo esto, queridos compañeros, compañeras, abre un escenario muy muy peligroso, ¿no? yo creo que el tema de que nunca más dictaduras en la región y más hacia a cara descubierta es una discusión que estaba saldada hoy en el Congreso de la Nación el la, la alianza la alianza pro la alianza gobernante además del vergonzoso papel y, y, y miserable papel que jugó Mauricio Macri eh, se abstuvo de votar un repudio y la definición de esta categoría de golpe para la República Plurinacional de Bolivia no obstante esto y Y está claro acá por qué este gobierno pierde como pierde las elecciones, porque ayer se realizó una marcha multitudinaria, pero te digo como hacía rato no veía, que partió desde el obelisco, eh, toda la avenida, para quienes recuerdan la avenida Corrientes en Buenos Aires, de bote a bote, totalmente repleta de gente, desde el obelisco hasta el bajo, unas 10 cuadras de una de las avenidas más anchas de la ciudad porteña, doblaba por Leandro Alem, llegaba hasta Retiro y ahí hasta Cancillería en donde se reclamaba al Canciller Forí, justamente que se expresa, dos puntos eran, pudimos hablar ahí con Leopoldo Modero, con Mayra Mendoza, con el Pueblo Larroque, algunos de los diputados de la tabla oposición que fueron a reclamar al Canciller y fue recibido eh, con resultados a medias. uno Una de las demandas de esta comitiva de diputados al Canciller Forí fue que se garantizara la seguridad de Hugo Morales, que hasta que no salió en México corría serio riesgo su vida, y la de la de su familia, lo mismo que del vicepresidente Lineras, a quien le incendiaron una de las bibliotecas más grandes de Bolivia, si no está más grande, con 30.000 libros, se la prendieron fuego. Claro. Mario, ¿Sí? ¿Sí, qué, tal? ¿qué tal? Buenas noches. Hoy se trataba en, en el Congreso en eh, el repudio para el, el golpe de estadio el, el golpe de estado cosa que macri no es exacto exacto salió un, un, un dictamen favorable de ambas cámaras pero el proceso estuvo a eso iba le ¿Ah? agradezco que me retomes el proceso estuvo de votar salió eh, el lo inexplicable acá es justamente los diputados de la que se bien de la alianza peroambi más lo que pertenecen en su a la Unión Cívica Radical... ...que fueron de alguna manera... ...el partido que... ...tuvo la primera victoria... ...y que generó... ...el Nunca Más... ...que el Nunca Más es un concepto que se acuña... ...de los testimonios de la CONADEP... Este, ...para hablar de Nunca Más... dictaduras en Argentina... ...ellos... ...también se tenían que escenar... ...a pesar de que en sus discursos... ...a pesar que en sus discursos... ...hablaban de justamente no eh, descalificar de esto como un golpe de Estado. Y dejemos esto, claro, es un concepto jurídico internacional, un golpe de Estado. No importa si el militar viene con jogging o con zapatillas antes de borseguir. Sí. Acá lo que importa es que se interrumpe el orden institucional. ¿De qué manera se hace? No importa. Es decir, el golpe, recién escuchó a un jurista que sea el golpe no se le hace a un gobierno, el golpe se le hace al pueblo, a la voluntad popular de que tal... De que tal referente, que tal dirigente político, empiece y termine su mandato en los en los límites y que cumpla con el mandato del pueblo en los límites establecidos acá no no necesitas un tanque en la calle o ver una arma larga y una gorra para decir esto es un golpe militar lo que hay es la interrupción del sistema republicano representativo que tiene un, un Estado, por eso también no dudo en calificar este gobierno que afortunadamente ya Con este gobierno el Congreso no funcionó, y creo que lo hemos dicho muchas veces, no no es una apreciación subjetiva, voy a hacer una descripción, el Congreso no funcionó, la prensa fue censurada, fue reprimida, los opositores eh, que son los precios los los metieron en cana, tenemos precios políticos y la justicia fue contada. Es decir, que de tres poderes de la República solo funcionó uno. Mario, vos sabés que en, ya nos está esperando al teléfono Victoria Vela, que es de mujeres de pollera de, desde Bolivia, pero no quería dejar pasar que hoy absorbieron a milagros Salas en la causa balacera. Fantástico, me estás dando la noticia y la verdad es que la celebro. Sí, sí, es una de las pero causas porque... Las cosas que van a cambiar en Jujuy también, eh, si Dios quiere. Sí, ya, ya vamos a hablar largo y tendido de Jujuy, pero... Hoy, hoy nos apremia, la, hoy nos apremia la Latinoamérica, Mario, porque bueno ya hablamos con Chile, con gente de Uruguay, y ahora nos están esperando de Bolivia, porque bueno, lamentable la época que vivimos, pero bueno, necesario transmitir todo lo que está pasando de primera mano, ¿no? Ustedes que van a hablar con la compañera, mi solidaridad, la de radiográfica también, al pueblo boliviano, estamos con ellos, y, y bueno, los abrazamos fuerte, porque nuestros destinos están fuertemente atados. Bien, gracias bueno, Mario, Mario Gracias Mario, ahí le vamos a transmitir a la compañera Abrazo Un abrazo grande Abrazo Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También que va, que se va un día, no, todavía no, eh, seguimos saltando por Latinoamérica y ahora mismo tenemos el gusto de tener del otro lado del teléfono a Victoria Vela, eh, de Mujeres de Pollera, eh, de Bolivia. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto hablar con vos, estamos muchas personas muy consternadas por lo que está pasando y bueno, nos gustaría que que nos cuentes cómo están ahí. Pues aquí está mal, ¿no? Eh, la, la gente del de, de La Paz, de Cochabamba, Está muy mal, la verdad. La gente de polleras está muy mal, la gente que son humildes desde que el presidente renunció, la verdad, está muy mal. Mm. Eh, Victoria, ¿y qué es eh, mujeres de polleras? Las mujeres de polleras son las mujeres campesinas. Y se utilizan polleras. Son la gente más humilde, digamos, como mayoría de la gente le llama ignorante, digamos, nada más porque no tuvieron casi la oportunidad de estudiar. Trabajan así. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Hemos visto hemos visto tanto odio en las calles eh, y y cómo, cómo es el día a día, o sea, hoy cómo qué pasó hoy? está pasando es que eh, eh, la gente del campo está haciendo bloqueo, ¿no? Uh -huh. eh, la gente de allá, de los que son campesinos están levantando, podría decir. Sí. hay eh, Porque quemaron la huipala que representa quecho Quechua, Aymara, la zona de la Y por eso la gente íbamos por ejemplo Campacho y Mesa, según ellos buscaban la democracia pero ellos quemaron la ujala y eso que es? es un racismo eso no debieron hacer ellos porque según ellos estaban buscando democracia pero eso no es lo que consiguieron claro, es justamente eh, el odio y, y ahora las fuerzas armadas eh, también están repre, repre, con represión ah sí. uh, ahorita también los militares a la gente campesina los está golpeando las policías igual está en contra del, del pueblo. Y hacia futuro ¿Hacia el futuro? Sí, ¿qué opinión mañana? que no, hora? No. qué es lo que eh, la esperanza que tiene de que esto mejore? La verdad, las esperanzas hay pocas, porque así como ah, la presidenta que entró, dijo que no quería la huijala y todo, o sea, no se ponen, digamos, no ponen, ellos quieren ser presidentes porque sí, nomás, ahora bien No queremos ser de suyo dijo la, esta es la nueva presidenta, y así pues la gente de allá, del interior, no lo va a aceptar ahí. ¿eh? Victoria, Vero te habla. Y al quemar la huipala de ustedes, lo único que han conseguido ellos es que se multipliquen las, las huipalas marchando, ¿no? Sí. Porque ustedes ya llevan demasiados años donde han sido maltratados y me imagino que después de haber conseguido... Eh, Dignidad, haber conseguido un montón de cosas que parece que creían que estaban negadas para ustedes Ver esto debe ser bastante fuerte, ¿no? Después de tantos años que alguien venga impunemente a quemar su guipala Sí, como, como dije, ¿no? Por ejemplo, mi, mi mamá me estaba diciendo, ¿no? O sea, estamos, estamos volteando a 2003, ah, decía Donde así era la gente, digamos La gente del interior era maltratada, no valía nada Y, y la verdad es muy fea, digamos. La escolar chamacha socia democrática, mira lo que consiguió. Eh. Victoria entonces levantarse cada mañana en, en esta en esta Bolivia y ponerse una pollera es un gran símbolo de resistencia y de y de identidad. De sí, ponerse pollera es un gran honor. Yo, por ejemplo eh, este, ¿no? mi, mi madre utiliza pollera yo igual utilizo pollera mis abuelitas igual utilizaron pollera o sea para mí es un gran honor ¿y ustedes piensan seguir marchando? cuál ¿qué es lo que piensan seguir haciendo para que las cosas vuelvan eh, se respeten a, a, como estaban antes con democracia como era antes, ¿no? sí pues tenemos que seguir que hasta que tenga que respetarse ¿no? la bandera, la bandera Guifala, tenemos que seguir bueno, a mí me causó eh, ver eh, en juego tan tan fuertemente a la Biblia ¿no? eh, tanto de Camacho como la que se autoproclamó presidenta ahora de Bolivia con la Biblia sí. bajo el brazo a Camacho también se ¿sí? Es de, con Biblia, dice, pero aquí la gente se anda gritando ¡Ego cabrón! ¡Soy un hijo de puta! Así pues o sea, eso no va a ser con Dios ¡Falso! O sea, en nombre de Dios estás alzando algo que no es, digamos Hmm Bueno, Victoria, queríamos saber cómo estamos. Queremos eh, mira, hace un rato hablamos con gente de Chile con Roberto Hez de la Radio Umbral que les manda toda su solidaridad eh, en este momento. Eh, recién cortamos también con el compañero Mario Sadras que es de Radio Gráfica que también querían hacerles llegar a través nuestro el gran abrazo que sepan que acá eh, desde acá también hay mucha gente acompañándolos como es la radio nuestra también como es Radio Tinku como este programa este, que queremos saber que ustedes no están solos que vamos a estar acá honrando la huipala y van a florecer mucho más huipala de la que en este momento de las que ellos creen que pueden quemar que esto no va a quedar así, que nosotros estamos acá para acompañarlos y marchar al lado de ustedes con su huipala. Muchas gracias. Eh, bueno, Muchas gracias. Por, gracias. por último Muchas también... Gracias. Se lo merezco a Radio Encuarco, por, no, por hacerme la entrevista. No, por favor. Eh, también Fernando Gambera, del Uruguay, también... Eh, abrazo enorme. Y la verdad que eh, sabemos que muchas cosas no están saliendo eh, por los medios eh, y dejamos los micrófonos sí. abiertos para para que transmitan todo lo sí, que necesiten. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, UNITER, RE1 y otro, este, ¿no? comunicación no están saliendo. Lo único que sale es que la nueva presidenta, Camacho Sáenz de Nogá, no informa lo que está pasando en el alto, en la parte de Cochabamba. No informa. Mm. Bueno, eh, Victoria, un fuerte abrazo y nuestras huipalas volando en el aire para, para que esto se solucione y recuperen los derechos y la dignidad. Hasta siempre. Sí. Gracias, Victoria. Ya, gracias. Ya estamos comunicándonos. Ya, gracias, gracias. Muchas gracias. Un, ¿Un, día? Día. Ah, un día. Por Radio Tinku, 107.9. Mm.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 Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad Contra el poder de las verdades dobladas Contra el poder de quien conoce pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada que solo quita es hacer lo que está contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la desde el poder Contra el poder que abre una sangra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 del poder, del triple poder, en qualsevol forma que se de contra la força, un malso de la fe, des poder. De... Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo Contra el poder que no bendice en el hogar del poder Contra el poder de la ignorancia y los juegos Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder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 Por Radio Tinku, 107.9. Clary. Es como que yeah. estamos al aire, ¿no? Como que estamos al aire, Clary ¿Qué aire? No, vos... ¿Qué aire? el aire que respiramos así, este, eso O sea, ¿ves que te damos aire como ese, esa cosa tranqui? Te estabas quejando, hablamos Con tanta gente contando tantas cosas Terribles que pasan Y ahora Yo tenés... me estaba quejando, no mientas No, sería incapaz Vos solamente, de... nada te... Hay que contarlo todo, nada, a ¿no? a veces hay hay torta y a veces hay relleno no, pasa que a veces soñas y después te despertás. Ya. ya. Qué lindo seguir soñando a veces. No. Sigamos. No, no, sí. Pero es que en este cine y ya que es la vida y que es este programa en el que nos toca de repente no tuvimos ni un respiro para poder contar, no sé, no sé, algo bueno ¿Qué? que pase. Este, porque tuvimos que retroceder tanto en el tiempo con, este, con esta Latinoamérica que no nos deja de sorprender estos tiempos. Que uno nos creía también en el pasado bueno pero siempre decimos la que el arte es lo que nos salva y la verdad que la música también es reflejo de un momento eh, y es lo que nos hace decir, Uf, menos más que existe el arte la música por más que reflejen una realidad pero están ahí ellos y la vida es más bella Ay qué preámbulo chicos y chicas bueno bienvenidos a un día de Soñamos y despertamos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muchas. Bueno, gracias por venir. Ya están todos calzados. Con calzados. sus instrumentos en la mano casi. Bueno, gracias eh, ahí por la, por, por la invitación. Eh, muy contentos, muy contentos, muy contentas también. Y por, por el preámbulo también. <risa> eh, y no, estamos, no, No sé si está... Es, si bien es tarde y... Se han hecho muchas cosas donde el día no sé si estamos tan casa o veníamos así con, con ganas ¿no? linda noche ahí mirando la luna que está muy Uy, tremenda, muy hermosa tremenda, ¿sí? eh, así en bueno. una buena vienen claro. claro. de las chacras y los pozos Sí. Salió el chicas? decreto de Macri que bajó la luna no. no Se la bajó sí, muy bien no. Se la bajó muy bien no, a... no, es de ese acto de Decreto de que... que... servicio ¿sí urgencia Ahora en, un... el... <risa> en el control a la vuelta Voy a que te cobran, un... te cobran un 3% de luna en ruta no, no. No. no Ojo Chicos, basta No tenemos idea Podemos estar escuchando Estamos pero no, no, Claro, porque son unos privilegiados mira lo que podemos estar sí, hablando ¿no? En este momento de la luna bellísima Que hay en el valle detrás de la cerra Y que aparte de poder disfrutarla eh, O sea, la podemos ver y disfrutar ¿no? este, Ustedes en su música <risa> Disfrutan, reflejan Cómo la viven <risa> No sé, supongo que el disfrute Es una de las cosas más Más importante de, de hacer música Digamos ¿no? eh, y, y es un disfrute Compartido ¿no? eh, Un disfrute con, con otros y, y con otras eh, Creo que hay que partir de ahí Después uno se puede eh, Poner un montón de objetivos Y cosas que tienen que ver con Con, bueno, con hacer música Con ser músico con Todo eso, pero me parece que Hay que partir de ahí y bueno, después de todo lo otro llega. Digamos que más fácil. Por lo menos si llega por lo menos ya estás disfrutando de antes. O sea, vos ya disfrutás la música y después si encima podés vivir, va, coja. ¿O no? Sí, no sé qué no sé sí, no opinas los no sé lo demás, pero sí. Como... Que si no la disfrutás <risa> Sí, pero también el disfrute de la música Es poder decir a través de ella ¿no? Que es de lo más importante Ahí está no eh, Que te da esa posibilidad Es una herramienta tipo, que no todos tenemos Y es como las radios Es un medio donde tenés que decir Por favor, comunicar decir todo lo que está pasando Como fue el programa de hoy Que pasearon por todos lados y Es súper importante La música es eso también. Claro, se los pregunto con el tema del disfrute porque tengo una discusión desde que nacimos con mi hermano. <risa> <risa> este, que lo voy a No, no idea, sí, eh? sí. Que él es muy... Uh -huh. no, Puedo decir vivo que mi hermano es facho. No, no, facho, no. no. no, no es que sea facho. Si te escuchas, eh, No, no me escucha porque... Para porque es facho. No, pero él, por ejemplo, dice oh, esa cosa del artista sufrido, de que esto tienen que sufrir, y tenía ¿Sí? esa discusión Uf. con él, porque dice como que el artista siempre tiene que sufrir para escribir, no sé, para pintar. No, no, en general, el artista. Esa es no. la discusión que tenía yo con el que era el es que se ponen en esa posición, entonces, bueno, yo dije... ¡Mm -hmm! el, el artista es un ser solitario, muchas veces. Tenemos grandes gente, ejemplos tenemos como, ahí, sí, Chabuca, Violeta Parra, Las negras la sos esos son grandecitos que, la verdad, la tuvieron solos. Son grandes vidas. También. Son, son grandes vidas que se la pasaron diciendo y pisando. Y, y, es, y eso contrae una gran responsabilidad, pero también una gran solidaridad. No es nuestro caso, porque hacemos música juntos sistemas de son de Pablito, que dicen un montón. Eh, para nosotros, que somos medio nuevitos en esto, es un orgullo, está buenísimo. Eh, pero tiene todo, ¿no? La música no, no es solo, ah, me un escenario, toco dos acordes, me bajo y, y ya me olvidé lo montóra. que sucedió claro, no, no, no, <ríe> bueno, por ahí ojalá no que esto sea un estereotipo que esté cayendo como tantas cosas están cayendo eh, lástima muchas cosas buenas caen también, pero será para volverse a levantar por ahí también tiene que ver con, con el momento de la vida con lo que cada eh artista quiere transmitir, ¿no? no necesariamente la creatividad anida en el dolor, por lo menos no no me parece, creo que también que la esencia del ser humano es la es creativa y que de ahí uno puede encontrar diferentes caminos como para expresar eso. Ojalá se caiga este estereotipo y quiero hablar con tu hermano mañana. Sí, perdón, pero acá están reclamando que no los presentamos por nombre. Vi, ahí solo estoy los nombres. <risa> son, son, exigentes ah, sí, sí, chicos, sí. son exigentes son, Ariel o Ariel. Hola, ¿cómo va? Bajo. Un bajo. calculadora? Eh, hola. ¿Qué instrumentos tocas? Viste, Traje las congas portátiles y un bombo leuero. Miel. Digo para que los oyentes se vayan haciéndole. No es que no sabemos nosotros Pablo. Hola. Buenas, aquí con mi guitarra. Guitarra y Paula y mi voz también. Y tu voz y tu lapicera. Tú también. Y mi voz. Paula, hola. ¿Cómo? ¿Qué tenés en la mano? Un acordeón, un acordeón. Nosotros, ¿qué le parece si los usemos? Los usemos a los instrumentos a ver y despuntemos estamos escuchando a los chicos si, ¿no? si, sí. si sí, sí, sí. porque tanta pregunta a ver, ¿eh? porque esto tan... es de hablar es como de dar un bueno dale como para entrar en clima sí. sería. dale dale no. ponele ponele y podría ser ahí para entrar en clima y, ¿Y después subir un poco si sí. <risa> y bueno tiene que ver un poco con con lo que venimos ahí charlando ahí en este en este arranque eh, estereotipos o cosas ya que ya están cerradas y que está bueno que capaz puedan cambiar modificarse y bueno aprovechamos también para en este caso eh, compartir esta canción pensando en esta latinoamérica ¿no? hermosa latinoamérica y que a veces también no duele un montón Que siento Escribo mi copa de vino El veneno Servido en la mesa Sobre tus votos Sin sentido Sobre tus votos Sabo si este mundo está tan mal Habrá que hacer lo de nuevo Y abrir las puertas del tiempo Mejor tirarse adentro por siempre Las calles llenas de polvo caminan tus ojos lindas me tu mochila y el pañuelo verde no sos la misma si quieres sos la misma aunque quieras Si este mundo está tan mal Ahora que hacer lo de nuevo Y abrir las puertas del tiempo Mejor tirarse adentro sin dormir bajo la mirada de una chinche molle que como mujer desaparecida de su sombra ni se entera. hoy tu sombra desespera de las del tiempo, mejor tirarse adentro por siempre y abrir las puertas del tiempo, mejor tirarse adentro ¿Hagamos el mundo de nuevo? está citando tan mal como para que lo hagamos de nuevo? Y si uno profundiza... No vendría nada más. Sí. ¿Cómo te explico, no? Ahora, nuevo, nuevo, vamos a la, a la caverna, o no tan uh -huh. allá. ¿A dónde arrancaría? Antes los griegos, tenía que ¿no? Sí, antes Roma, por la, Los lapsos históricos son muy cortos también, ¿no? justo ayer estábamos hablando de eso ya nos guardo donde no, era en una eh, era en una entrevista en la radio también ¿no? eh, ¿con quién eres? no, pero es 1930 hoy estamos 2019, no pasaron ni 100 años esto en 50 años puede ser eh, dar una vuelta total un vuelco total claro, cual, o, no, dice, o puede haber un golpe de estado nuevo también, bueno <ríe> es vuelco igual es vuelco igual Eh, Accidente. Uno no tiene igual. O sea, uno vive, la vida es corta, corta, y uno capaz que no tiene. Pero vos empiezas a ver un poco toda la historia y claro, lo que uno lo que vive una persona no, no, es, no es nada. ¿no? En 50 años pueden pasar pero, uh, muchísimas cosas. Así que de alguna manera es esperanzador eso. En los momentos de desesperanza es esperanzador. Y en los momentos al revés, de más grato, es como decir bueno, veamos qué hacemos con esto, no nos quedemos ahí en, en que esto es la mejor forma, sino que bueno veamos que cómo, cómo lo podemos mejorar, digo, pensando en esto que decías vos, ¿no? Si hasta dónde tenemos que volver, no sé si hay que volver o tomar o y te la tira para que la piensa me gusta igual cuando le eh, cantaba sobre tu foto eh, pasa me salió eso vos cantar ustedes cantan sobre tus fotos sin sentido Y a mí en estos tiempos que corren es, sin haberla escuchado antes estaba cantando sobre tus botas sin sentidos esas botas que uno pensó que no iba a volver a a, a ver en las calles de esa manera Que se está viendo hoy en esta Latinoamérica ¿no? este... Jugamos mucho con O por lo menos eh, Hacemos de Algunas letras Modificarles eh, un, un, una, un, una palabra O una vocal ¿eh? Sí. Eh, ¿no? eh, Muchas de las canciones De, de Soñamos tiene, tienen eso Mirá a veces uno piensa, wow, oh, las cosas ya que bueno, hacerla todo el tiempo, nada no, vaya, pues está, pareces re previsible, ¿no? Pero, pero bueno, genera, ¿eh? Como que genera su, su... Claro, a mí me generó eso, ¿no? Uh -huh. de esta realidad que vivimos hoy. ¿Las letras son solo tuyas o también colaboran ustedes? Eh, las letras son... Mías. Oh, favorita. Comparito? Ah, lindo. Ah, también con la Che, eso nada, no, no podemos. Hacer". <risa> es, es eso, una buena ¿eh? con relación sí, a hacer sí. eso. 80 años. Eh, claro, eh, oh, me, me, me ha, ha hecho pide. cambiar varias eh, frases, así que también. Es, y y es las un eh, son de, de ahora, hace un par de años eh, las letras. Esta canción es, sí es es actual. Mm. Eh, después otras que bueno, hay que vamos a ir compartiendo capaz son de de hace más tiempo... Alguna quizás hace mucho tiempo... ¿Y, <risa> ¿Y alguna habrá, hubo que modificar algo... Con esta nueva etapa... De, de tan fuerte del feminismo... ¿Te, ¿Te notaste machista en algún momento? Escuchando sí. algo del pasado... Sí, obvio... De alguna... Sí. sí... No sé si se llegó a, modi a modificar... Es difícil... Igual sí, hemos modificado algunas cositas, frasecitas eh, pero pero sí, ¿no? Eh, uno le pasa con, con cosas que escucha, pero bueno, el que tiene que compone también, ¿no? Escuchas claro. cosas y y sí, sin lugar a duda te replanteas hoy día eh, la forma en que está no el espíritu de la canción, porque sí. si no la forma en que lo dice, quizá, ¿no? Cuidar las palabras. Sí, sí. Creo que Qué bueno ahora con Así las canciones Nuevas y eso también Tienen el así, El espíritu de De la época ¿eh? sí, sí. El sello ¿Cuánto hace chicos y chicas Que están juntos Y juntas tocando? La verdad, wow. <risa> somos dos proyectos fusionados en uh -huh. este momento. Yo con Ari vengo haciendo música hace bastante tiempo, con Irupé, y soñamos y despertamos, hacen su música hace ¿cuántos, años? Años. No, ¿cuántos <risa> años? ¿Cuántos años? ¿Cuántas formaciones? Mucha gente entrando hoy y saliendo. Y, y hoy acá. somos una mezcla de esos acá. dos proyectos y hoy fue es esta, este sí, encuentro como decíamos, claro. ¿no? <ríe> como decíamos hace un tiempo este encuentro que vamos a seguir disfrutando en este momento ¿cómo que no? más vale, más vale. con colón ¿Sí? <ríe> ¿pueden decir si quieren el nombre de la canción? Mm. dale no? bueno. no. de antes fue Puertos Sí, bueno. la canción anterior, eh, Las Puertas del Tiempo. Que subas que el bajo. Sí. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos con eh, una chacaderita, si les parece bien. Sí. Eh, Cuando despierten, se llama. Y, oh, sí, todo, te tirando, yeah. todo. todo te va a tirar con todo, evidentemente. Y bueno, eh, nada, se mezcla ahí también un poco en en este contexto mundial pero también en las cuestiones que tienen que ver más puntualmente acá con, con nuestro valle, ¿no? Estaba entregando bajo, ¿eh? ¿ah? No, sí. Ah, ah, hoy, eh, Gran anticipación. Yo ya chuchis. te, te estaba diciendo que suba, que suba, sí, que suba. Suba. ya Ya está. 5 cuadras. Él porque no se quería agrandar, lo ponía bajito. Es. Y abajo. Pero, abajo. Quiero, um, quiero seguir con tu abuela. ¿No? Ah. Porque decía que de los temas de acá eh simbólicamente los abuelos antes hacían acá tranqui no había problema y porque hablas de la justicia también en el, en el tema y bueno todos sabemos que hay mucho mucho lío acá con el tema por ejemplo de las tierras y, y hay una gran injusticia y hay una justicia cómplice de muchos atropellos ¿no? Sí sí está aparte está completamente a la vista o sea no es algo que o sea por eso no sé que no lo quiere ver ¿no? porque no es, o sea que te tengo que convencer de que hay un entramado judicial eh, o sea, hay casos constantes todas las semanas eh, que tienen que ver con eso eh, bueno, esta semana también, la semana que viene hay un remate ahí en el Río Pinto de un, un compañero, un amigo nuestro eh, Marquito Servilla de, del trío Chuncano que también eh, están ahí por, por rematar las tierras Donde viven, donde viven varias familias Donde eh, vamos a estar ahí el, mañana, no, el Viernes por la mañana Contando un poquito también sobre la situación del remate Que es la semana que viene eh, En un contexto que no se puede hacer parecer que no se puede hacer nada, ¿no? O hay posibilidades de algo Lo hemos visto también Y acá. lo que tenés que hacer es Digamos, nada No eh, tranquilo, pacífico, pareciera ser como lleno confiar en que o la justicia o que de alguna manera eh, porque evidentemente no. Eh, otra cosa es, bueno, eh, también puede tener sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones que, que lo bien no lo puede hacer solo o sola, ¿no? Claro. Tenés que nuclearte, hay organizaciones campesinas, familiares que lo vienen haciendo hace muchos años defendiendo eso y Y bueno, ahí están, son, son son una referencia importante en ese sentido. No sé, me parece. Y aparte parecía como que siempre este lado es donde está el lado pacífico, ¿no? Eh, y hechos como que se abusaran del otro lado, los abusivos como que se aprovechan de eso. ¿no? No, pero eso siempre es así, ¿no? La historia del que vos, si vos pateaste ahí, eh, qué violento que sos, ¿no? La foto va a la pata. <risa> y, claro, sí, sí, Y pero, eh, digamos... Eh, no nada la violencia desde la desde, las, desde lo institucional y eso es, es, es terrible es terrible y, y obviamente no se mide en la misma vara porque bueno porque digamos lo que manejan todos justamente son son de ese lado qué sé yo me estás exprimiendo más de lo que estabas sí. Pero vos fuiste, ahí, vos fuiste ahí Íbamos a la abuela Y se Acá fue tomando vino, tomando claro, vino. Y claro, Después y de y la y abuelita estaba estaba no, aprendo, no aprendo <risa> Para mí que era una percepción de él Que era chiquito, que la abuela no tenía claro, problemas Que era una grosa la abuela Que siempre es como y no, no tenía problemas <risa> y Sí, sí Yo voy a un turno con vos, claro. <risa> no tengo, no tengo nada. No, no, te, no, te te no, te te en esos lugares. Este, pero bueno, mejor los escuchamos, ¿quieren? No, bueno. <risa> bueno. No, no, quieren preguntar. Uy, pero... Pasa que oh, yo wow. sí, yo les quería preguntar, pero no. puedo preguntar después. No, pregunte, pregunta Y que hablen. ¿Pablito? No, es Pauli Si ¿Qué? lo veo reobservando lo a los chicos Yo les quería decir algo ¿No, no, ¿no les parece conocida la voz de Pablo? Yo la iba a decir en un momento Ah, bien, bien, bien. ¿Qué parecía? Me, sí, sí. me pongo ¿Ah? auricular? No, no Pasa que creo. para cantar prefiero así, si es posible No, ah, no, no, no, para, para escucharme ¿Dice a mí Dicen que tu voz les parece conocida a un lado ¿Quién dice? Yo ¿Quién dice? Yo les pregunto a mis compañeros si conocen a tu voz bastante conocida acá en la TINCO también <risa> claro, porque vamos a querer recordarlo vos Pablo que en un momento nuestros compañeros de Radio El Grito no estuvieron al aire y acá eh, se estuvo no es que no estuvieron al aire ¿No? ¿Ah? No, no, han venido acá de, de me sigo deprimiendo me de <risa> <risa> <risa> eh, no. han dicho con una tijerita y dijeran, fuiste bueno, la voz la voz de la crecida ¿no? de un, una de las voces de la crecida son varias ahí, ¿no? Sí, somos, por suerte somos unos cuantos unas cuantas ahí que nos vamos eh, rotando, es muy difícil un programa ahí colectivo esto diario bueno muy complicado, pero ya tiene como 6 años así que, bueno, ahí estamos con esto que igual me dijiste de, de me voy deprimiendo sí. <risa> me hiciste acordar en el momento que lo cuento acá igual, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? En el momento en que llegó el ENACOM, ahí a raíz de grito, a decir, tienen que, que apagar, ¿no? Estaba yo con mi cumpa Moni. ¿Sí? Y, y, en, y en esta cuestión del poder, ¿viste? Porque no, eh, apague pero no se preocupen, ¿no? Eh, de, después después prende, prende claro No, pero eso era... Eh, Eh, no, bueno, sí, pero bueno, todo, la, el for... costeo porque había una interferencia una denuncia, ¿Cuántas pero... ¿Cuántas personas eran? ¿Qué? Eran dos, era una no, camionetita ahí. En un fictito. Fue, no. Fue como un tanteo mutuo. Fue eh, como un tanteo mutuo. Y cuando se van, dicen... Eh, no, bueno, arreglenlo, después prenden, o... Eh, no sé, porque bueno... Entonces yo medio que en un momento le pongo un jaque, bueno, pero no no, no, no, no puedes entrar, o cómo es. Dicen, no, no te preocupes, si te vienen a decomisar el equipo, no venimos nosotros así. Claro. Y yo le respondo, mm. y yo tampoco te respondo, te, te atiendo de esta manera. Sí. No. <risa> claro. Fue así la conversación tal cual. Eh, eh. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Como que, como que el chabón tenía todas las de... Ganar dentro de la, de la legalidad, digamos, ¿no? Porque eh, era el representante del de, de ente que regula eh, si, si tiene ganas de que esa radio esté o no al aire, digamos, ¿no? Por más que sea un empleado, no importa, digamos. Claro. Eh... Pero bueno, estamos al aire de nuevo, ¿no? para que no te, sí, sí, sí. no te deprimas, estamos de nuevo ahí al aire, por Guardia suerte, ¿Eh? por, por con una felicidad absoluta, 88.5, después de hacer todo un estudio Re vuelo. estudio de la, de la frecuencia Guardia. del valle tras la sierra, así que bueno, ahí estamos muy, muy, muy contentos, muy contentas. Eh. Eh, obviamente eh, seguimos en la pelea por, por la licencia definitiva ¿no? ya. Eh, ya nos presentamos para el concurso simplificado de licencia para artículo 49 o sea suponiendo que en algún momento eh, no, no deberían reconocer pero más allá de eso Ahora, esto es como para festejar, que tiene el aire de nuevo, ¿no? Obvio. 23 de noviembre. <risa> <risa> Se viene, ¿no? ¿Cuándo, cuándo? 23 de noviembre. 23 de noviembre. Eh, el sábado que viene, ¿no? El otro sería. No, más falta, no, no, no. ¿Eh? ¿Dónde van a estar? Eh no, viene. se va a hacer ahí el festejo de 13 años de bien, Grito. Ah, Radio Grito ah, Bien, bien. ¿no? pensé que tenían alguna fecha para tocar. Ahora te contamos. <risa> <risa> <risa> Vamos a, <la> <risa> <Vamos risa> a <poquito. risa> aprovechar para... o no. El otro sí. sábado sí, la, el fiesta la, la fiesta sí. de la radio Aprovechamos la radio por invitar a la audiencia Porque la verdad que va a estar Primero, bueno, si está todo Si todo encaminado, el clima y todo Cuestiones <risa> <risa> eh, Vamos a estar haciendo la fiesta ahí En conjunto con la banda Grestes Que van a estar presentando su disco Que acaban de, de editar Su disco Parte del Paisaje, un hermoso disco eh, Van a estar ellos presentando ahí el disco eh, Vamos a estar festejando Los 13 años de, de, de Radio el Grito La Vuelta al Aire Eh, así que bueno, ahí con ahí con la, la presencia también de José Luis Aguirre, que siempre ha estado, ha sido muy cercano a, a la radio y así que bueno, con, con ese el placer de que Todos de que, bueno, aparte. O sea, menos no, dos en la <risa> Y también Leslie del pánico, banda. Que cierra cumbia. full ah. desde el momento son como cuántos son ya? 10, 11 personas ver, eh, Acá Paula también fue una parte de, es la acordeón ahí Que, que manda magia sí, Que lleva la cumbia ahí al frente sí. Ay, madre. Es mierda Necesito un tema cuando volvió la radio <risa> No, no. Podría ser eh? No, no, no, no eh, bueno, Tiró un eh, centro No, mal, centro. Ah, eso es <risa> la idea No es malo sea, ¿so, Podría ser, ¿eh? Sí, soy mala gente Totalmente <risa> Al 23 Tenés tiempo De la fe Estás eh, o sea, presentando <risa> En este <risa> tema Es para todos Lo empecé a componer El día que vino El ENACOM <risa> <No. risa> no. Pero bueno, a mí me gusta eso ahorita. Sí, sí, sí. Claro. sí. Nos convenciste que lo estabas haciendo de pidiendo canciones. ¿eh? Sí. Bueno, bueno, sí, sí. Tiene ¿tiene que canciones. canten algo, no, que... De hablar, no, no hablar, ¿no? ¿no? Ya nada claro. demasiado, ya nada si <ríe> una canción puntual ya la mucho. ¿no? Sí. Eh, bueno, espérame, me saco. Me da calor y para cantar prefiero ahí. Y ahora? estos temas de pasaron no son temas eh, actuales eh, prácticamente digamos eh, eh, por más que sean composiciones mías, esto, prácticamente son fueron armados ahí, eh, musicalmente acá entre los cuatro, porque no no es que eh, hayan sido tocados muchas veces mm. eh, este que viene ahora sí este que viene así, ahora sí es un candombe eh, y está en el disco que soñamos y despertamos, que es un disco que se grabó eh, en Buenos Aires, antes de que eh, nosotros nos vengamos a vivir acá al Valle detrás de la Sierra. Eh, que eso fue hace como ocho años, siete, ocho años. Eh, y, y en realidad el disco, ¿no? Con lo que veníamos hablando, justamente ese disco fue un encuentro de músicos. Eh, porque uno dice, bueno, ah, es la banda, el nombre del disco, pero en realidad siempre eh, soñamos y despertábamos, o quizás otros otros lugares, es como solo eso, como espacios para para encontrarse. En ese caso funcionó como un lugar de encuentro de muchos músicos de la zona sur y de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, La Boca, Barracas eh, y por más que sean los temas míos y bueno, si sí, alguien lo alguien lo, lo agita digamos, pero la verdad que fue mucha gente que participó y que, y que le puso ahí el, el corazón. ¿Faciste alguno? ¿Eh? <risa> <risa> bueno, no, no, no, Suena con, acá el disco en la, en la <risa> Tinku, <risa> <risa> <Yo lo> escuchar. <risa> Eh, así que bueno, vamos con un candombe que está en ese disco que en realidad en el disco tiene otra versión, lo reversionamos eh, últimamente, es más una voz a rara, voz <risa> o sea, a murio bueno, vamos como esa obra ¿no? <risa> unas pequeñas intenciones de tergiversar esto que llamamos realidad, dibujarlo, pintarlo, <risa> pues verdearlo. ¿Pues decir? Algo iba a decir. Sí, iba a decir algo. Sí, puedo decir. A mí me encanta ese <risa> tema. <Vamos> a... <risa> es muy bonito. Y la memoria creo que viene de mucho atrás, de mucho atrás en, en la historia de cada uno, en los rasgos de cada uno está la memoria también eh las costumbres la música tiene, quizás hoy la vemos como algo muy de espectáculo y capaz en su momento no nació como simplemente espectáculo sino traer acá algo más más profundo y eso trae memoria, realmente eso trae memoria esto estas canciones para mí son maravillosas tocar con Pablito, con Paulita para mí es un re lindo regalo ¿Seguimos tocando? Sí, yo que manija, yo que de no, Vamos con otro, sí, vamos, vamos, sí. De memoria. Lesión, sí. Mientras tocan, después alguno sigue contestar de qué va nuestra identidad, bueno, bueno lo va pensando. Va bueno, vamos, a ver que tocan una cumbia, ¿quieren? Sí, sí, sí. Su reo. No me subí a la no, vez, mesa, Clarín. Mi ah, sí, sí. No, no, no, no. No, no, no. Nada, no, como. ¿Sí? venimos, sometimes? no, me, academy? no. Me, no, Sí, es venimos a un No, no, no. No, Mientras los chicos ah, se ponen de acuerdo, estamos por 25, 107.9. Ah, claro, qué detalle. Iguales, me entiendo pa' cambiar De verdad como tener rostro pa' pedir Que vivas con siete y si vos vivís con setenta Me di si te aumentan Si aumentan y encima de todo te quejas No seas malo No puedo imaginar Lo grande del privilegio La confianza y la fe de los otros No tiene precio Las ganas de llorar te vio llorar por una plata Un oh, viejito que te votó y vive entre las ratas Decime cualquiera, todo lo que quieras Historia, colores, fábulas, quimeras Deja esa labia barata, se trata de plata La vía barata se trata de plata Pero hay dinerales o apuestos y sueldos sin base ni razón mi caro. Para repetís el dogma político cobra mucho los que están tan cerca del dinero. Responsabilidad, lo duro del duro cargo. Intenta laburar un poquito y no llores tan. Cualquiera, todo lo que quieras Historia, colores, fábulas, quimera, Dejas a la vía barata, se trata de plata Decime cualquiera, todo lo que quieras Historia, colores, fábulas, quimera, Dejas a la vía barata, se trata de plata Encima defendes a esos tristes dirigentes en supuestos votos sos decadente Si habrá que revisar, si habrá que pasar revista Tantos cuentos colados e hipócritas en la lista Decime cualquiera todo lo que quieras Historia, colores, fábulas, quimeras Deja esa labia barata, se trata de plata que soñamos toca muchos temas que, que no sean de la banda, pero los que toca son como, es, es como si fueran, ¿no? Son selectos. <risa> es como que, ¿Y de quién es el tema? El tema es de un autor uruguayo, eh, el alemán, Gerardo Dorado. Eh, no es muy muy conocido así, pero bueno, allí sí. Eh, y bueno, siempre sacamos ahí algunos temas lindos dando vueltas y bueno es como si fuera ya, ya de tanto tocarlo Es casi de ustedes Es ¿Eh? casi de ustedes sí. Obviamente es una versión propia Pero bueno, generalmente tocamos temas nuestros También tocamos algunos temas que tienen que ver con con, con Tras la Sierra Algunos autores acá de el Valle de Tras la Sierra eh, Sean con música o algunos temas que hemos... Eh, hace textos acá, que hemos, le hemos puesto música a nosotras, eh, y ahí vamos en realidad que construyéndolo, ¿no? Porque en realidad, eh, si bien hay muchos temas por tocar, ¿cuántos temas? En realidad de, desde que nos juntamos y estamos ahí, tenemos 12 temas, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Más o menos, sí, 12. Así que bueno, ahí se está, se está armando la y cuestión. Y esto, los temas cuando lo podemos escuchar próximamente y el sábado este sábado este sí, este este más sábado. próximo porque somos este medio sábado. ansiosos este sábado este sábado no, no, bueno. no, no, no tengo ¿no? clona después de tu planeta no, no, bueno, no durante los planetas qué no, suerte no se entendió lo que dije ah, no. mejor A tengo A yo me... escuché. lo escuché necesitarlo del clona y porque le agarra la ansiedad ah. hay que pararlo con algo bueno Bueno, no, veamos el plan del sábado no Después lo pasaba el clon Este sábado Y ahí gracias a una invitación De Vero Contreras eh, Que siempre está ahí agitando sí, sí, sí. Y la verdad que es una, una grosa Amiga de la casa eh, Y bueno ahí con este nuevo emprendimiento Ahí en no Nono Reina Mora. Mora Ahí el toque de la plaza, media cuadra de la plaza Eh, así que no he ido al lugar todavía Así que no lo conozco Pero me han dicho con los quienes han ido a la inauguración Que está hermoso, en es un re lugar Así que Este sábado vamos a estar tocando ahí A partir de las 9 de la noche Y eh, <risa> Y digamos bueno. que hay que ir a las 9 para agarrar los primeros lugares sí, estar cómodo, claro. comer al... vos decís, para no hacer la fila claro aguanta <risa> claro. la, la anticipada autógrafo no, <risa> <risa> eh, bueno, así que invitamos a, a, a quienes están escuchando hoy aquí un día a la Tinku gracias eh, a que se acerquen a escucharnos a nosotros como una excusa también ¿no? a compartir un rato una noche a, si no conocen el, el espacio el barcito Reina Mora nuevo también a conocerlo y, y bueno y ahí lo que lo que vaya surgiendo ¿hay un valor de entrada? Eh, sí. no es al sobre bien es al sobre vas consumir lo que querés y el y, sobre te lo dan ahí en Reina Mora te, ¿No? sí. te lo dan ahí si te lo dan ahí y vos aportás lo que quieres me parece que está bueno que sea así eh, es otro debate capaz que hay mucho ¿Sí? entre los músicos música eh, el hay tema tantos. de bueno el sobre la gorra un básico cómo se valora o no el, el laburo del artista es un debate ahí histórico ¿no? eh, para mí hay que verlos eh, eso ¿no? los, los espacios lo, tampoco tiene que haber una forma que sea una sola claro. eh, hay lugares pone, ponerle como la horpila y en los pozos que se han planteado que no se va a cobrar entrada que va a ser a la gorra y que ellos iban a trabajar ese tema como para que la gente que vaya eh, a, sí, yo creo que lo lograron bastante bien yo lo lograron bastante bien cuando hemos tocado nos ha ido bien con la gorra eh, se de gorras si algo sabemos Muy agultadas <risa> eh, Y eso te da la posibilidad De que alguien que está por ahí Y que tiene ganas de sentarse y de escuchar Y ahora que no tiene no tiene un peso Y no tiene por qué eh, No disfrutar del espectáculo sí. Y en el Valle se acostumbra mucho De hecho, acá en la llamada Sémica Acá se Donde se hace teatro, básicamente Lo que más se hace es teatro Es siempre la gorra, no hay uno sí. Y también, por ejemplo, nuestros amigos De la Chancha Social Club sí. También ellos tienen entrada gratuita, por ejemplo Que de hecho, o sea de paso Este... este Domingo, que es fin de semana largo, va a tocar Andrea Prodan con Cristian, eh, ah, van a hacer sí, sí, sí, terrible espectáculo y, y bueno, también están invitados también después de haber realizado los chicos. La la Moreno, no, no, el domingo los ven acá en... fin ah, porque es fin de largo, no? Es fin de largo, ah, sí, claro, no. sí, sí, sí. Listo, perfecto. Pues, la claro. empezar el sábado tempranito te vas a Las Rosas. A, a la, la feria de, la de Claro, morfás bien. Morfás bien, le compró algún artesano, alguna hierba. Una por porceña, porceña por ahí. Claro. Y después sí, ya te, una siestita y después a las nueve sí, salís ¿no? para... ¿No? Se, se ríe, se ríe por allá. ¿Y el domingo? Estás vas a quedar con tu cabeza mal y la llamabas... Hacemos chivo de todo, por favor. Claro, porque como hacían la... ¿Será como dice la, la canción que vamos a escuchar? ¿Se trata de plata? <risa> ah, no, cierto que era para Salavia Barata. Claro, sí, sí, sí, ahí, ahí va. A oh, siempre me te gusta. pega algo, ¿eh? Te gusta sacarlo, Ah, sí, sí, sí. Pasa bueno. que, me, es que, de hecho, escuchando, le decía qué bueno ir y cantar, eh, cantar mientras te va quedando algo. Mientras te va quedando algo porque en estos tiempos que estamos viviendo yo le decía a él que lástima que estoy escuchando la música que escuchaba hace 30 años en Chile y... Eh, ya no la escucho con nostalgia sino la escucho con el aquí y ahora no es con este actual. momento que estamos viviendo Muy y, y, y de todos vas sacando algo porque hay algún cimiento que te que te mueve eh, que, que se mueve ahí cuando escuchas ciertas cosas por eso le presto tanta atención y, y en estos tiempos que estamos que tener tenemos eh, estar tan atento a todos entonces por eso es importante por ejemplo estar escuchando música tan linda y que aparte te va dejando algo así que agradecidas como le dije al principio menos mal que, que existen ustedes este porque así la vida sí, realmente músicas. es más bella porque si realmente tuviéramos que terminar este programa como muchas veces nos ha pasado solamente con los testigos de estos tiempos eh, tan injustos a veces eh, tan pobres, eh, tan, no sé cómo decirlo, de, de tanta tristeza por lo que pasa, eh, sería muy, sería oh, más la carga, mucha más carga de la que uno se lleva. Entonces, en este equilibrio, en esta vida del yin y el yang, están ustedes. Yo realmente lo agradezco hoy que sí. que me toca vivir esta esta latinoamérica tan de cerca, ¿no? Así que bueno, agradecida. Bueno, muy, no. muy agradecida también no, que existan ustedes. vuelta ah, claro. lo Nosotros los que... necesitamos, así no sí. sí. Y no bueno, estamos yendo, Nos estamos yendo. ¿no? ¿No estamos sí. yendo? No Van a no cerrar ustedes el programa con un tema más. Chicos, tienen gracias, algo que infinitas. contarnos, decirnos ¿Algo antes que, que, que se nos escapa. Nada. No, dijeron todo gracias. No, no, gracias. Ah, no. no, creo el tema si compa, ¿dónde lo consigo? Eh. bueno, ahí eh, ah, siempre ah, es, ah. es como que Eh, también, Difícil, ¿no? Esta ¿no? cuestión de la autogestión ¿no? Como que cuesta Pero bueno, basta. ahora vamos a estar tocando En, en, en la temporada basta. Y esperemos sí. Podamos <risa> <risa> eh, Ahí los, los los CDs Que eh, de alguna manera eh, Son muchos los temas que tocamos Pero también otras versiones De otro momento, claro. ¿no? Eh, igual está la esencia de ella grabaremos algo en algún momento ¿No? No. Quan eh. mm. poguem. Eh, y bueno este tema que vamos a cerrar no no, no, no, no, no cierran no, ustedes no, en serio en, el sí, el todo, pero, en pero, pero. serio <risas> a, la luz, a oficial antes, ¿A ¿A oficial antes? no eso de la autogestión mira, el día que logramos que se cumpla el cronograma del baño, bueno, ahí te comento pero bueno lo dije, lo dije Gonzá bueno eh, pasaron por un día Nadia soto docente de chubut eh, roberto es de radio umbral chile fernando gambora camberas perdón de uruguay victoria vela de mujeres de polleras de bolivia eh, los chicos soñamos y despertamos muchas gracias eh, y déjame por último son 40 segundos es un chico de 10 años en bolivia Este programa, Verónica Ollarzún González, Mauro Jovenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Clarisa Muraro, cada miércoles por Radio Tinku 107.9, poniendo nuestro pequeñito grano de arena por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué hacemos con el odio que se respira? ¿Quién tenderá una sonrisa para ellos? Y las armas que nos apuntaron...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 Estuvimos por Radio Tincu, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Zornillos. Por Radio FM, Sierra Comechingones, 107.9, San Pedro. Y así estuvimos acompañando y abrazando a todos nuestros pueblos latinoamericanos en un día. Bueno, este es para acá, para Radio Tincu, ¿no? Eh, siempre hay un lugar, ¿no? Y hoy, esta noche acá es... Obviamente esta queda claro que es este. Ah, sí, gracias.